¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, hemos regresado. Treinta días, mucho, ¿no? De estar fuera del aire. No, no estuvimos fuera del aire como radio, de, como programa. Muchos se fueron de vacaciones, se olvidaron de sus responsabilidades. ¡Qué, qué terrible! Dejo d i p ó q u i t a ¡Qué bien! No, muy bien.、Eh, las vacaciones ya han concluido. Comenzó ya. El... Llegó marzo, se apareció en marzo, dicen, terrible cuando se aparece en marzo. Se aparece en marzo no solo porque hay que regresar a trabajar, porque además se vienen encima todas las cuentas que hay que pagar. Y se vienen las cuentas junto con lo que hay que comprar porque los niños entran al colegio. También es difícil. Pero ha sido un verano bastante caliente, se puede decir, si uno lo quisiera llamar así, desde el punto de vista no tanto climático, que también lo fue. 38 grados de temperatura en Santiago no se veían hacía mucho tiempo, pero no tanto en Santiago, sino en nuestro continente. El continente se ha visto remecido por una embestida tan brutal de lo que se da en llamar, tan, a veces hablamos así del imperialismo. ¿Qué es lo que es el imperialismo? El imperialismo.、Eh, Estados Unidos lo encabeza en América Latina y dicen que hay otro imperialismo y que lo, hay una disputa de imperios y no sé. La verdad es que para América Latina el imperialismo es simplemente la presencia cada vez más agresiva de un Estado, como el de Estados Unidos, que pretende dominar lo que él ha llamado muchas veces el patio trasero, su patio trasero. Porque e l Antejardín dicen que es、eh, Europa. Entonces, el patio trasero s o m o s los países que estamos para, la, para el continente suramericano. ¿Será tan así? ¿Será que somos el patio trasero o somos quienes en realidad le damos la s a b i a para que un imperio se mantenga? Como tener las riquezas básicas de un país, tener el petróleo, tener el cobre, tener la, el oro que sirve hoy día para tantas cosas también desde el punto de vista industrial, no s o l o de la acumulación de capitales y de riqueza. Bueno, la verdad es que cuando uno estando de vacaciones escuchaba. Leía, veía en la televisión la agresividad con que un Estado pretende derrocar un gobierno, no solo derrocarlo, amenazarlo de invasión, incluso es realmente lastimero, lastimoso, por decirlo de alguna forma. Pero lo peor de todo es cuando un pueblo no logra traspasar lo que le está mostrando la televisión o algunos medios de prensa. Eso es lo más molestoso. Por decirlo de alguna forma, cuando el pueblo、no、empie empieza a tragarse todo lo que en definitiva le pretenden mostrar, que es un país que está poco menos que sumido en el hambre, un país que hay que ir a rescatarlo, hay que ir a llevarle ayuda, pero le damos mayor ayuda a donde nosotros queremos y a quienes queremos, no a los que ellos quieren, donde no se reconoce ni se puede、eh, decir que. Hay un gobierno, sino que ese gobierno se quiere desconocer definitivamente. Es una brutalidad que hemos escuchado y visto durante los últimos 30 días, así de manera intensiva. Lo habíamos visto también antes, pero de la manera más intensiva la vimos en este último mes, que por desgracia para nosotros, desde la perspectiva de nuestro programa, estuvimos sin、eh, encontrarnos. Pero ya nos hemos reencontrado. Don Hugo Guzmán, su apreciación de lo que sucede en nuestro país en, esta, en estas vacaciones. Bueno, buenos días, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando. Bueno, así muy rápido,、eh, como tú decías,、eh, ya prácticamente van pasando los años y los meses de verano respecto a las. De los años no h a b l e porque si no empezamos a sacar cosas. No, no, yo no tengo problema con eso. No, no, no tengo problema ya.、Eh, y, y la verdad es que los periodos de, de verano cada vez、eh, se mantiene una agenda de contingencia política, es casi inevitable. Pero particularmente tuvimos el, el tema de cuestionamiento a niveles comunales y regionales respecto a cómo se combatieron los incendios. Por otro lado, se comprueba que seguimos con deficiencias estructurales respecto、eh, al tipo de cultivo, al tipo de, de árboles, de bosques que tenemos en nuestro país, que inciden también estos incendios forestales. La acusación del ministro in, interino o subrogante del interior.、Eh, Eh, Rodrigo Ubilla, que dijo que le, los incendios provenían de la causa m a p u c h e eso generó.、Iba、y va a ir militarizaron、tempos. la Araucanía. Así es. Bueno, está el tema del fraude la irregularidad en el ejército. El proceso contra el ex comandante en jefe Fuentealba abrió más aristas. Solo por mencionar alguna, s las mesadas que se le entregaban a los ex comandantes en jefe en efectivo en un sobre cerrado. Yo que, que trabajé en México me recordó aquello del sobre, ¿no? que el, el Estado mexicano le entregaba a los periodistas, algunos funcionarios, el sobre, se llamaba así. ¿Sí? Y aquí se criticaba mucho, pero parece、aquí、que los militares llama, también. Aquí se llamaba el, el maletín en del, algún del, tiempo. El sobre, ¿no? el maletín.、Eh, también en la última semana、eh, se instaló una controversia a partir del cuestionamiento de la ministra. Paradójicamente, la ministra de la Mujer y la q u i d a de Género cuestionando la movilización del 8 de marzo. Y、eh, a mí me parece también importante todo lo que se、eh, habló, dejó de hablar respecto al、eh, desafío que tiene la oposición.、Eh, y que yo creo que parte mañana lunes, ¿no? El tema de si va a haber o no、eh, respaldo al acuerdo administrativo para la elección de presidencia en el Parlamento, las posibilidades de converger. En una agenda legislativa que más o menos común, ahí abierto. Y también ciertos desafíos dentro de la derecha, porque fíjate que、eh, alguien decía que lo de Venezuela se había、eh, ocupado para tapar mucho lo que estamos mencionando. Una de las cosas de t a p a r o s es que hay algunos problemas dentro de la derecha que tienen que ver con gestión, que tienen que ver con distintas posiciones respecto a los proyectos legislativos que cambian el gobierno, en fin. Don Patricio Palma. Primero, don Parcísio Palma, ya vamos a presentar a nuestro invitado. Un、bueno, saludo s s a nuestros queridos auditores y auditoras.、Eh, estamos de vuelta, como tú decías, Julio.、Eh, creo que un poco de descanso no es malo, pero ciertamente、eh, hay que retomar、eh, con urgencia nuestras actividades, porque la ofensiva mediática de la derecha durante este mes de febrero fue brutal. Tomando como pretexto los sucesos que se desarrollaban respecto de、eh, Venezuela, la injerencia norteamericana, la injerencia imperialista, claramente, y los intentos de provocar allí un,、eh, un derrocamiento, no es realmente un golpe de Estado en el sentido de que hubiera fuerzas internas provocando esa situación, más bien、eh, buscando la acción de unos pocos y con un apoyo extranjero brutal. Eh, para provocar la caída del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Y eso se tomó como pretexto para tapar la agenda la agenda informativa en nuestro país, desviando toda la atención a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Parecía, digamos, realmente que se estaba hablando del país cuando uno conectaba algún noticiario en la televisión pública, llamada pública, o alguna de las.、Eh, Agencias de televisión que responden a intereses extranjeros también. Y entonces, claro,、eh, se hace indispensable que la oposición política, que las fuerzas políticas que no están de acuerdo con esto, levanten su voz también en los medios. Porque hubo manifestaciones de apoyo a, al gobierno legítimo de Venezuela en las calles de Santiago, frente a la embajada de Venezuela se reunió sistemáticamente. Una muchedumbre chilena que no estaba dispuesta a olvidar lo que ocurrió en nuestro país、eh, cuando se intentaron tácticas semejantes para provocar el fin de una experiencia progresista, como fue el desarrollo del golpe en nuestro país, provocado por、eh, la acción conjunta del imperialismo norteamericano y de las fuerzas más reaccionarias de Chile. Eso mismo se intentó repetir en Venezuela. Eh, y tenía fecha s fija, se s levantó el pretexto de este señor Guaidó como presidente encargado, que tenía 30 días para actuar, y se le puso fecha a esta intervención, el 23 de febrero, y el pretexto fue la entrega de una pseudo、eh, ayuda humanitaria.、Eh, y yo creo que lo importante es que la operación en ese momento fue un completo, total y absoluto fracaso. Y hay que decirlo así de claro, porque no se logró ninguno de los objetivos que pretendían las fuerzas que buscaban el derrocamiento del de régimen legítimo del presidente Maduro. Primero, no entró ninguna ayuda humanitaria, s e la l l a m a ayuda humanitaria, pero segundo,、eh, el pueblo venezolano salió a la calle en defensa de su gobierno, no hubo disensiones. Y esto era una cosa que quebró la expectativa que tenía esa ofensiva de la derecha. Ellos esperaban que muchos venezolanos se manifestaran apoyando a las fuerzas que querían entrar、eh, con el pretexto de la ayuda humanitaria. Y lo tercero y decisivo, por cierto, fue que no se registró la disensión militar. Hay que analizar la dimensión militar del caso venezolano como algo importante. No hubo disensión militar.、Eh, lograron mostrar tres o cuatro. Eh, incidentes menores de personal de muy poca graduación、eh, que desertaron a través del puente, fueron tres o cuatro soldados, se robaron provocativamente un par de tanquetas y nada más. Ni、no、un solo general venezolano desertó durante el 23 de febrero. Y esto fue la manifestación explícita del fracaso, es decir, no se logró el objetivo de quebrar las Fuerzas Armadas v e n e z o l a n a b o l i v a r i a n a Y al no quebrarse, por supuesto, no hubo posibilidad de que hubiese un llamado inicial a inicial la guerra civil, como es lo que pretendían con apoyo del gobierno norteamericano. Creo que esto hay que decirlo así de claro, así de brutal: aquí se buscó generar una situación de guerra civil、eh, que permitiera el triunfo de las fuerzas. Que no están en la posición del gobierno bolivariano, y con apoyo del de gobierno de Chile, vergonzosamente, porque no fueron a apoyar otros gobiernos importantes de América Latina. Chile quebró la tradición latinoamericana y se instaló en Cúcuta intentando generar un liderazgo continental en una situación de golpe. Y yo creo que esto es lo más grave que ha ocurrido en mucho tiempo en nuestro país, aunque, como bien dicen hoy día los medios más reaccionarios de Chile, Esto le sirvió al presidente Piñera para desviar la atención respecto de los problemas internos y además para atizar las diferencias que existen en las fuerzas políticas de la oposición chilena respecto de este caso. Y eso ciertamente es algo que hay que superar.、Y、hay que superarlo por la vía de clarificar、eh, lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y el por qué las fuerzas que nos declaramos antiimperialistas apoyamos. Absolutamente al gobierno y al régimen de ese país hoy día. Bueno, e s t á c l a r o los temas que nos cruzaron en el verano.、Eh, p a r c、sí、i s e venía con una batería bastante así como grande, ¿eh? pero bueno.、Eh, para conversar de este tema, particularmente lo que ha s u c e d i d o en América Latina y particularmente en Venezuela, Hemos、eh, contactado al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Areva Ana Méndez, quien no solo nos quiso hablar por teléfono, sino que dijo: Voy para allá. Y vino. Aquí está sentado al lado de nosotros. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Bien, e、eh, s t á m b i e n Un gran gusto en saludarles a ustedes, pues, a la emisora, a su equipo, por invitarme. Ya me siento como en caso acá. Y transmitirle, por supuesto, un saludo también a la radioaudiencia. Eh, sobre este tema, ¿no?、Eh, de este largo y ardiente verano.、Ah, ¿no? Sí, qué v e r a verano, o、no? Sí, qué verano. Sí, efectivamente,、eh, los análisis nos no llevan, no no llevan a esas conclusiones, pues. Que una persistente conducta imperialista por parte de Estados Unidos y los gobiernos que le acompañan, pero también es cierto que hay una actitud, una conducta del pueblo venezolano.、Eh, Que efectivamente se movilizó durante el 23 de febrero, porque mientras estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en Cúcuta. Cuando hablamos en, de Cúcuta, Cúcuta, estamos hablando de Colombia. De Colombia, claro. Sí. Cúcuta es la capital de, del departamento de norte de Santander.、Ah. Es una región、eh, muy ligada a Venezuela, porque es una región, una región geográfica, es una especie de una cuenca hidrográfica. Con los ríos Zulia, Catatumbo, etc.、Eh, pero es una región que tiene unas características propias. Es bueno que sepa la radioaudiencia que el norte de Santander es la región en el mundo donde más se cultiva y se produce la coca, la hoja de coca. Entonces, esto hay que entenderlo también porque hay una geopolítica de las drogas actuante.、Eh, quien conoce Cúcuta, yo conozco Cúcuta. Hay un hotel tradicional, el, el Hotel Tequendama, un hotel como de 12 pisos, más o menos. Pero más o, más o menos a partir del sexto, séptimo piso hasta arriba, quien ocupe uno de esos pisos extiende su vista y ve los sembradíos de coca. Hay alrededor, alrededor de la ciudad de Cúcuta. Así abiertamente. Sí. Pero Cúcuta a la vez y el norte de Santander, paradójicamente, a pesar de la coca, porque la coca maneja mucho dinero, porque alrededor e Está la prostitución, está el tráfico de armas, está el lavado de dinero, etc.、Eh, pero es la, es la región más pobre de Colombia. Casi un 60% de pobreza y un 42% de desempleo. La informalidad es terrible. Allí muere la gente de, de inanición, pues. La desnutrición infantil es terrible también. Entonces, a Cúcuta y al norte de Santander hay que entenderlo. En muchas aristas. Déjeme decirle que cuando,、eh, cuando asoma el problema cambiario en Venezuela, de repente Cúcuta se convirtió en una ciudad, es una ciudad de n 700, 750 mil habitantes, pero es la ciudad que tiene más casas de cambio, más que Londres incluso, más que Shanghái. ¿Casas de cambio? Sí. Para cambiar el dinero. Claro, porque como el narcotráfico、Bien. circula mucho、ah. y el Estado colombiano se hace la vista desentendida sobre eso, porque ya hay un propósito geopolítico de agredir a Venezuela. Extracción de combustible, extracción de alimentos, extracción de nuestro signo monetario como son los billetes. En, en conclusión, a Cúcuta y la región no se puede ver solamente desde el hecho de que intentaron ingresar ayuda a unos camiones con ayuda. Eso fue show. Pero la verdad es que ahí la droga, los sembradíos, de cult los cultivos de, de coca, el lavado de dinero. Cúcuta, por ejemplo, es una ciudad que la Organización Mundial de la Salud la tiene siempre en la vista porque、eh, hay mucho secuestro de niños, niños indígenas,、eh, gente muy pobre que trafica con niños, etc., para el tráfico de órganos. Entonces, hay. A, a, a Cúcuta hay que verla en su, en su contexto. Su ¿no? claro. Es una ciudad donde la, la, la prostitución es,、eh, desde siempre ha sido un, un karma encima de esa, de esa sociedad. Y cuando. Una pregunta, embajador, ¿por qué ese tráfico tan, tan abierto entre, entre、eh, Colombia y Venezuela, por esa zona particularmente? Bueno, está claro lo que usted nos explica, pero ¿por qué es tan fácil ingresar y salir de.? Entrar y salir de? Siempre fue así porque hay una realidad geográfica allí, que Cúcuta está más unida por esa realidad geográfica, porque Colombia es un, es un territorio con tres grandes cadenas montañosas. Y dos ríos que dificultan mucho el tráfico este-oeste. O sea, para Cúcuta siempre fue mucho más fácil conectarse v e e e n z u l a con Venezuela que con, que con Bogotá.、Ajá. Entonces,、eh, miles, miles, nosotros tenemos en Venezuela, sobre todo en esa región de la cuenca del lago de Maracaibo, que es la continuidad geográfica con Cúcuta, más de 5、mm. millones, casi 5 millones 800 mil colombianos regularizados en Venezuela, pero la. la La migración por los problemas internos de Colombia, por esa t guerra de nunca acabar, continúa.、Pues. Entonces, es por eso que se, se da esa t corriente de, de mucho s flujo s de uno a otro. Todavía con los conflictos y con la. Porque no hay tráfico,、eh, no hay tráfico de vehículos entre Venezuela. ¿Está que es,、eh, solo, solo caminando?、Eh, solo caminando. Porque si bien el presidente Maduro cerró la frontera en el año 2015, después la reabrió. Y e s e puente, el famoso puente de tienditas,、uh -huh. eh, se construye para facilitar el comercio. O sea, ya son tres puentes en apenas unos 12 kilómetros de,、ah. de separación.、Eh. ¿Lo separa un río? Sí, pero es un río, es, un río, es un río de montaña, un río que en verano, ahora en el, un verano como el que estamos atravesando, fácilmente las personas pueden atravesarle en ciertos vados, pueden atravesarle a pie. e Sí, a Ajá, pie. sin puente, digamos. Sin puente, sin、uh -huh. puente. Sí.、Eh, Tres puentes, el puente de tienditas, de tienditas、eh, fue un arreglo entre Colombia y Venezuela para facilitar el tráfico de pesado. ¿De camiones, es pesado, ¿De sí.、Una. Es un、el、puente. Bajador, yo lo quería、eh, llevar un poco a l g o que usted dijo al, al, cuando empezó a, a hacernos algunos comentarios de la conducta del pueblo venezolano el, el 23 f porque en realidad los medios de comunicación, por razones en algún sentido obvias, entrecomillados, Todo ha estado concentrado en lo que ha pasado, llamémoslo así, en el entorno exterior. Porque además Juan Guaidó ha, ha sustentado su fuerza en el apoyo del gobierno de Estados Unidos, brasileño, ahora ecuatoriano, chileno, etc. Yo le quería preguntar si usted sintéticamente nos p u e d e decir cuál es la situación interna en Venezuela. ¿Qué pasa con la oposición interna adentro de Venezuela? a q u é pasa con、eh, los sectores que están apoyando el proceso bolivariano?、Mm. Eh, eh, una síntesis, me imagino que el tema va para mucho. Se ha hablado mucho de las la dificultades económicas, de, de abastecimiento, pero、eh, ¿cómo podría sintetizar usted cuál es la situación interna, social, política en Venezuela dentro?、Sí. Bueno, de la, eh, eh, por, el, al, por el lado de la oposición, ¿no? en realidad este señor、eh, no debería ser presidente de la Asamblea Nacional. Ahí ocurrió algo. Que todavía no, no, no ha salido a la luz de la opinión pública, que no se conoce políticamente. ¿Por qué este señor es presidente de la Asamblea Nacional si no le correspondía? Él es un diputado por una pequeña región, su, él está dipu como diputado por 26 mil votos.、Eh, hay un señor de apellido Mejía, del Partido Voluntad Popular, a quien sí le correspondía porque es el presidente o el director o jefe. O, El dirigente del bloque de oposición de voluntad popular, que es el partido Leopoldo López l i l i a n Tintori, a quien correspondía la presidencia. ¿Por qué aparece este señor como presidente de, de la Asamblea Nacional? Bueno, fueron、eh, los arreglos que los Estados Unidos le e x i g i ó a la derecha venezolana para、eh, dar este último.、Eh, no quiere decir que sea el último, el último, entre, cuando si hablamos en términos temporales, el último o f e n s i v Pero hay una, una, una oposición fraccionada. Eh, desgastada, eh, dividida, odios entre ellos mismos. Y por supuesto, opino que esto es una de las grandes、eh, tragedias de Venezuela, no tener una oposición、eh, seria, responsable, conformada políticamente, democráticamente, orgánica para atender los problemas como que tenemos en toda sociedad, en todo país. Ahora, en, en tanto. En tanto lo social en Venezuela, efectivamente, nosotros en los años, a partir del año, 2000, sobre todo el año 2015, cuando el decreto de Obama declarando a Venezuela un, un peligro inusual y extraordinario para la seguridad de Norteamérica comenzó, el bloqueo, la, el, la agresión financiera, etc., é t e r a y eso nos llevó a niveles de desabastecimiento bastante s e r i o muy s e r i o muy s e r i o eso es innegable. No porque, no porque no, el gobierno no hiciese nada, no, sino que cuando tienes un bloqueo、claro. financiero, que no puedes comprar alimentos, que no puedes comprar medicamentos, por supuesto ocurre. Eso lo hemos venido resolviendo y ahora estamos movilizándonos porque hasta octubre del año pasado era imposible para Venezuela sacar capitales al exterior para comprar. para comprar, Todo país necesita importar y、Correcto. todo país necesita exportar. Eh, eso se está resolviendo afortunadamente porque hemos logrado buenos acuerdos de cooperación, no solamente con China, Rusia, India, Irán, Turquía, Suráfrica, con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador,、eh, sino que incluso, incluso las Naciones Unidas, los órganos tecnolíticos p o de Naciones Unidas, llamaste FAO, Organización Mundial de la Salud, la Organización. Para las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o NUDI, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, etc. Estamos logrando acuerdos que nos están permitiendo. Hoy en Venezuela, fuera de lo que dice la prensa de, de, de derecha, es muy diferente. Hay unos、eh, periodistas españoles,、eh, norteamericanos, argentinos que están yendo a Venezuela y constantemente están transmitiendo videos de lo que en realidad está ocurriendo. No hay tal de desabastecimiento hoy. Pero bueno, bien vale la propaganda para la、sí. derecha, ¿no? De, de justificar. Y, y usted lo dice bien, Hugo. Este es un asunto que se ha centrado mucho en la, en la mediática afuera de Venezuela para construir ese relato de falsedades, pero que terminan impactando la, la mente de, la, de las personas afuera. Así es. Bueno, yo creo que como siempre es un. <coughs> Es un lujo conversar con el embajador de Venezuela en nuestro país, porque entrega、eh, una visión de lo que está ocurriendo en Venezuela y su entorno que nos permite ir más allá de lo que las luces a veces alumbran en nuestro país. Creo que esta descripción que él hace de Cúcuta、eh, es particularmente importante para entender por qué se eligió ese lugar, precisamente, que es por donde se efectuó una buena parte del contrabando también. De productos venezolanos hacia Colombia. ¿no? Ahora, con eso uno entiende por qué en Colombia hay un mercado ávido de comprar ese contrabando que tanto daño le hace a la economía venezolana. En fin, hay un montón de condiciones que resultan de esta descripción que nos hace el embajador que permiten entender por qué se elige Cúcuta y por qué se habla de Cúcuta, y casi como que Cúcuta fue el centro de, de Colombia y de Venezuela. ¿no? Bueno. Eh, a mí me ayuda a hacerme la pregunta, y entonces, ¿qué cresta fue hacer el presidente Piñera a Cúcuta en estas condiciones? n o Porque esa es la verdad. Bolsonaro no quiso ir, Macri no quiso ir, por supuesto, los presidentes de México y de Uruguay no quisieron ir, pero resulta que va el presidente Piñera. Hay que preguntarle, a ver qué nos puede contar él de Cúcuta, qué fue hacer a c ú c u t a esta ciudad que tiene estas características. Pero más allá, yo creo que es muy importante、eh, reflexionar acerca de lo segundo que dice el embajador: cómo Venezuela intenta resolver los problemas objetivos que sí existen en la economía, derivados del bloqueo por una parte, y también, embajador, habría que ver del de descenso brutal de los precios del petróleo, la principal fuente de exportaciones venezolana, cuando una fuente tan importante de exportaciones. Como es el petróleo para Venezuela, el ¿no? 95% del ingreso fiscal baja en dos tercios de su precio, o sea, baja a un tercio del precio que tenía hace algunos años. Por supuesto, la situación se hace gravísima. Imaginemos los chilenos que el cobre bajara de casi 3 centavos de dólar a la libra, como está ahora, casi 3 dólares la libra, como está ahora, bajara a un dólar. Bueno, cierran todas las minas de cobre y nos quedamos sin recurso de exportación. Eso no lo ha pensado la gente en Chile ni lo dice. Pero esa es la realidad de Venezuela. Bajó brutalmente el petróleo. Entonces, yo creo que un poco más de explicaciones respecto de esto, del impacto que tiene el petróleo y cómo se está manejando la situación, sería importante. Yo he visto a l g u n o El impacto algunos... e interés que tiene además Estados Unidos por el petróleo. Yo he visto algunos videos、eh, de personas que han estado circulando en Venezuela y que muestran que la vida en Venezuela, en, en Caracas en particular, Continúa normalmente a pesar de todo esto. O sea, hay supermercados donde la gente puede comprar, hay restaurantes donde la gente sale y disfruta,、eh, hay paseos, y eso explica, claro,、eh, el que no se haya producido ningún d e s b a n d e y haya habido apoyo al, al, al, al régimen, al gobierno. Pero creo que la situación、eh, es importante, tal vez, aclarar cómo se han logrado estos acuerdos comerciales con Naciones tan importantes como las que usted mencionaba, embajador, para contrarrestar esta influencia norteamericana que simplemente decidió boicotear totalmente el petróleo venezolano. Sí,、eh, anoche vi una película muy interesante, ¿no? la biografía de D. Cheney, el vicepresidente. El elemento central de esa película es, es la, la, la acción de este señor como. Presidente de Halliburton y después vicepresidente de los Estados Unidos. Halliburton es, una, es la más poderosa empresa del mundo, empresa norteamericana,、eh, en materia de servicios petroleros y de gas. Halliburton, porque esto no es una historia nueva, ¿no? Halliburton, a partir del año 2003, luego del fracaso de la huelga petrolera, comenzó un proceso de saboteo, porque.、Eh, Venezuela tiene mucho petróleo, es cierto. El petróleo hay que ponerlo encima, en superficie, para exportarlo o para refinarlo. Allí hay un elemento clave que son las bombas electrosumergibles. Esas son bombas de 600, 700 caballos de fuerza que van a 4, 5 mil, 3 mil metros de, de profundidad, para, que son las que elevan el petróleo de arriba. Entonces, el petróleo es un, y más el petróleo nuestro en la f a z del Orinoco, que es un, pesado, un petróleo pesado y ultra pesado. Desde el 2003, a l i b u r t o n que es. Es fabricante de esas bombas. Son dos empresas grandes en el mundo, Halliburton y la francesa l u n g e b e r g Comenzaron a, a retardar el proceso de recuperación de esa bomba porque es tecnología que nosotros no, no, no dominamos. A partir de ese momento comenzó el declive de la, no es, no es el declive de la producción, no es ahora. Nosotros no nos hemos i m p a r t a d o tanto los precios del petróleo. Lo que nos ha impactado muy negativamente es la caída de la producción por el saboteo de Halliburton. Ustedes ven esa película y se dan cuenta de qué es Halliburton. Halliburton fue la empresa que que contrataron los Estados Unidos para luego destruir Irak, reconstruir Irak. Y Halliburton se encargó de reconstruir Irak. Entonces,、eh, ahí detrás de todo esto, incluso detrás de lo que estamos viviendo en Venezuela, está Halliburton y está D. Cheney. Está Don Aronson, está Condoliza Ray, está Marco Rubio, está Díaz Valar, está, todos ellos son magnates petroleros. Déjenme decirles que Condoliza Ray y Otto Reich, que fue el, el último embajador en Venezuela antes de la llegada de, del d e presidente Chávez, ellos tenían un barco que recogía, compraba a precio internacional en Venezuela c o m b u s t i b l e y lubricantes, y luego se iban a las islas del Caribe y los expoliaban a esas, a esas pequeñas economías. de c o n e m o s que en el Caribe tenemos países de 30 a 40 mil habitantes. Los expoliaban, no solamente con el precio, porque les aumentaban hasta un 30% y después tenían que pagar el flete, etc. Chávez sacó ese esquema. Cuando se inventa Petro Caribe, ese esquema sale de allí. Molesta mucho cuando Lisa Raya, Otto Reich, a, bueno,、eh, el anterior Red Tillerson, que fue el primer secretario de Estado, el primer canciller de, de Trump, él venía a ser Presidente de ExxonMobil, y nosotros tenemos un conflicto muy fuerte con ExxonMobil. Entonces, ahí, en, ahí se intenta entender. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos、eh, regresando a los viejos pozos petroleros de los estados Zulia, Monagas, Anzuate, g u i b a r i n e s sobre todo el estado Zulia, que es un petróleo más liviano, es un petróleo que está a menos profundidad,、eh, que es lo que nos está permitiendo ya se, ya sea mesetó. La caída de la producción y estamos comenzando a levantar la producción también. Y el presidente Maduro habla de incorporar o reincorporar nuevamente un millón de barriles para este año. Con eso, nosotros la economía tendría, pero estamos trabajando muy fuertemente también la, la minería y estamos trabajando lo que se ha d o m i n a d o en el plan de la nación: lo, los 15 motores económicos. Está la, la agricultura, la producción de medicamentos, la producción de. De, nosotros somos, si somos ganados a la idea desde siempre, desde siempre, de un proyecto de desarrollo para la diversificación económica, que es agregar valor a nuestros productos. Y estamos pensando más en otros recursos naturales que en el mismo petróleo. Para, porque petróleo en realidad no tiene gran, gran importancia a la hora de industrializar. Usted saca petróleo y saca algunos productos, saca. Combustibles y lubricantes y algunos otros <coughs> productos, pero más riqueza nos da el gas. Y el gas, poco se habla del gas, pero en mi opinión, el problema fundamental para los Estados Unidos no es que no domine el petróleo en Venezuela, es que no domine el gas. Ahí comienza un, un problema para ellos, porque el petróleo es en todo el mundo, el petróleo no se va a excavar. Lo que sí está mucho más limitado en producción y en descubrimiento de nuevo s yacimiento s es del gas. Y ese、sí. sería el objetivo principal. Digamos, de、sí. Embajador, en, en términos políticos, eh, el, eh, ¿en qué consisten estos cinco puntos que planteó el presidente Nicolás Maduro、eh, para, yo diría, enfrentar, encarar、eh, la situación interna en, en Venezuela? Creo que lo hizo ayer o antes de ayer. Sí.、Pero、es indudable que vamos a un proceso de, de, de diálogo y de negociación, incluso. El problema es que, es que la, la derecha en Venezuela ha venido creándose a sí mismo un monstruo que ahora le es difícil pasar sobre él. Porque, si bien se supone que en un proceso de diálogo no hay condicionamientos previos, pero en el caso de Venezuela es imposible, muy difícil, que nosotros, y menos si somos mayoría, menos si somos gobierno y menos si somos un proyecto político claro, Vamos a ir a un proyecto de negociación o diálogo, como habíamos l dicho, con una pistola en, en la sien Porque sentarnos a conversar con quien sea, con tanta s gerencia s extranjera, s es una pistola en la sien Sentarnos、claro. a conversar con quien ha promovido, no sanciones, porque yo digo incluso mi gobierno, nosotros en el gobierno utilizamos la palabra sanciones, etc. é t e r a No, son agresiones económicas y financieras. Sanciones es otra cosa, sanciones incluso está, está dentro de, la, de las funciones de las Naciones Unidas, ¿no? pero sentarnos a hablar con injerencia extranjera, bloqueado financiera y económicamente, que no podemos importar alimentos de gran cantidad de países, que no podemos comprar medicamentos, que no podemos exportar allá, que incluso hasta la empresa privada que ha sido proclive a, a la, al accionar. De la derecha en Venezuela solicitando intervención extranjera, hoy se están viendo afectados porque incluso hasta las cuentas de esas empresas privadas que desde hace 10, 15 años están favoreciendo un golpe de Estado se están resintiendo ahora. Entonces, sentarnos a conversar en, esa, en esas condiciones va a ser muy difícil. La derecha tendrá que entender que nadie puede ir a conversar, a dialogar、eh, genuinamente, con sinceridad de propósito, con una pistola en la cabeza. Es complicado eh, poder eh, negociar con la oposición, porque, como dice usted, el, en el caso de Venezuela, la oposición está, primero por un lado, desmembrada, y por otro lado tiene una injerencia muy grande desde, desde, desde el exterior, desde Estados Unidos particularmente. Cuando una oposición funciona con ese tipo de, de, de premisas, digamos, de que quien dice lo que hay que hacer o cómo hay que plantearse ante la situación de. Diálogo ante una situación de, de participación en elecciones, inclusive,、eh, mm -hmm. finalmente termina、eh, frustrando su actual como, como oposición.、Y、de hecho, al parecer, en las últimas elecciones que, que se realizaron, donde el presidente Maduro obtiene la mayoría y se、eh, instala nuevamente, como un, en un segundo periodo de presidente,、eh, La oposición no jugó ningún rol como oposición nacional, sino que se, se, se, se, se instaló con la, con la premisa de que cualquier cosa que sucediera no la iba a reconocer. Y finalmente terminó siendo una oposición castrada, ¿no? Es, es esa la situación que se vive exactamente con la oposición. Sí, yo les decía anteriormente: mire, cualquier sistema político en el mundo, llámese Venezuela, Colombia, Chile, que s e necesita de una oposición seria, responsable. Que se enfrente al gobierno y confronte al gobierno de turno, sí, esa es la función de una oposición, claro, pero la、claro. función de una oposición es aportar, es aportar a la sociedad, a la construcción de futuro, a la mejoría del presente. Pero tenemos una oposición que en Venezuela desde hace 20 años se perdió como oposición y se convirtió simplemente en. en En una sucursal de, de, de los Estados Unidos y de algunos países europeos es, es evidente que en Venezuela los intereses, los intereses sobre, no solamente sobre, sobre el petróleo, sino sobre el modelo político también, porque es algo de lo que nosotros no, no hablamos o poco conversamos, ¿no? Sobre el modelo político, entonces, una, una, una, una oposición construida sobre sus propias、eh, características de egocentrismo. Eh, esas disensiones y peleas entre ellos mismos es lo que nos ha llevado a esto. Entonces, por supuesto, con una, una oposición f r a g m e n t a d a dispersa,、eh, es muy fácil que factores externos, exógenos, extranjeros, comiencen a hacer. Hay un asunto interesante ahora que va a pasar, porque evidentemente vamos a ir a conversaciones. No sé si llamarlo diálogo y después negociaciones, pero por lo menos conversaciones iniciales. Y es que con quien en verdad vamos a conversar es con los Estados Unidos. Porque es t a d o s Unidos, al igual que hizo en, la, en, el, en, el, en el periodo pasado, cuando f r a c a s a r o o la derecha hizo fracasar la, la firma de un acuerdo definitivo en República Dominicana, fueron los Estados Unidos. Pero eh, eh, hay que tener también en cuenta esto, ¿no? Sobre esos procesos de diálogo. En el año 2002, después del golpe de Estado, recordemos que hubo un proceso de, de diálogo. ¿Qué hizo la derecha? Una, una noche X, creo que fue en febrero del 2003, una bomba en el Consulado General de, de Colombia en Venezuela, y al mismo tiempo, 15 minutos después, una bomba en la sede de la Delegación, la Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de España en Venezuela. Todavía el presidente Chávez tuvo acopio de, de paciencia para eso, pero de repente, varios meses después, en pleno proceso de, de conversaciones, Con la derecha,、eh, una bomba temprano en la mañana. Afortunadamente no hubo pérdida s humana s a puertas del edificio donde se estaban celebrando e s a n e g o c i a c i ó n e s Ahí el presidente Chávez dijo no más y tuvo razón. O sea, otra vez con la pistola en la cien. O sea, o te avienes a lo que yo propongo o te sigo poniendo bombas. Hoy, esos bombarderos que fueron presos y después uno por cuestiones médicas, b u q u e de a l e t a hoy están protegidos allá en los Estados Unidos. Un tipo de apellido Colina, si estoy recuerdo el apellido de él. Ese fue el primer、eh, proceso de diálogo. Después vino lo que ocurrió en República Dominicana. ¿Y en qué terminó esto? En que el máximo representante de la derecha en ese proceso d e diálogo, el día que tenía que firmar, porque tenía que firmar, porque ese fue el acuerdo ante el presidente Danilo Medina de República Dominicana, ante el canciller Miguel Vargas. Y ante el mismo expresidente del gobierno español,、José、Luis Rodríguez Zapatero, tenía que firmar horas de mediodía y a, a las 3 de la tarde estaba toda esta gente esperando que este señor apareciera. Y de repente aparece saliendo de un de u un nightclub, n una cosa en República Dominicana, en deplorable estado de d e d r i e d a d Y se presentó para decir que no iba a firmar. Por supuesto, lo llamaron. Ese día se trasladó Ray Tillerson. A Bogotá y de allá le pegaron un telefonazo, un corrientazo telefónico y. ya está. Entonces, lo primero es: ¿estará Estados Unidos dispuesto a permitirle a la derecha venezolana que dialogue? Buena pregunta, ¿eh? Ese es un, ese es un problema que tenemos que resolver. Es una ecuación que hay que resolver allí, ¿no? Porque si, si ha hecho un esfuerzo, ha movido. Navíos militares, artefactos bélicos, aviones a Colombia, Curazao, etcétera. Han movilizado al ejército brasileño y al ejército colombiano, que ese es otro tema del que, que pudiera conversarle. Después de este esfuerzo, Estados Unidos se va a a empatar en un proceso de diálogo, teniendo toda esa movilización militar alrededor de Venezuela. Pero hay ese, precisamente en torno a ese mismo tema. El esfuerzo que se ha hecho también en función de que haya deserción militar en el, en, el estado, en, en, el, en el ejército venezolano, que hasta aquí no le ha dado resultado, esperemos que no les dé resultado, pero eso es una ofensiva no menor que deben estar desarrollando porque ellos han, lo han hecho históricamente en muchos países. Han trabajado los ejércitos desde lo que significa la preparación militar en, en los campos de entrenamiento que, tienen, que tenían en Panamá y otros lugares, ¿no?、Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso,、eh, a propósito de esto, muchos amigos acá con, con los que converso, la obligación de un embajador es conversar con todos, ¿no? con izquierda, con centro, con derecha. Entonces me preguntan, me preguntan mucho que si es verdad la unión entre el pueblo y la Fuerza Armada. Y le d i g o no hay tal unión, hay fusión. Nosotros, el ejército venezolano o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es sino un pueblo en armas. Pero con una diferencia a partir de Chávez, que las Fuerzas Armadas nuestras se politizaron. No, no tenemos ambajes ni, ni, ni reservas alguna, se politizaron porque tenía que politizarse.、Correcto. ¿Politizarse en función de qué? Bueno, si las Fuerzas Armadas,、eh, en el caso de Venezuela, siempre habían estado. A pesar de ser pueblo, pero、eh, las élites, las élites de derecha siempre habían cuidado de que no se matieran en los asuntos de,、eh, políticos, etc. Y eso les permitió en Venezuela entregar el petróleo y entregar las rentas. n o Hoy tenemos una Fuerza Armada, primero, consciente de que nuestros recursos naturales tenemos que, que administrarlos nosotros. Por eso, gran cantidad de oficiales preparados, formados: ingenieros, politólogos, economistas, sociólogos. En, al interior del gobierno, al interior del Estado, haciendo este, haciendo este esfuerzo de, de apoyar el desarrollo del país. Entonces, tenemos una Fuerza Armada politizada, sí, pero politizada en el buen sentido de la palabra. Es a favor de la nación, a favor de los intereses de la nación. Una Fuerza Armada ideologizada, porque en la Fuerza Armada, a partir de Chávez, a pesar de que estaba allí en el sumo, en el sustrato de, de, de la médula propia del, del pueblo en armas, Eh, no había esa conciencia de, de que hay conciencia de clase al interior de la Fuerza Armada. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es, cuál es en verdad, la, la, el interés nacional que tenemos que defender y que tenemos que proyectar. Entonces, cuando usted tiene una Fuerza Armada que proviene del pueblo, que está doctrinada, que está politizada y encima de eso, tiene conciencia de clase. Ahí no hay fosil, posibilidad de fracturar. Bueno, perdón, embajador, en el caso porque en el, el alto mando chileno generalmente b、bueno, u es n o e de la clase socioeconómica alta. En el caso de, de Venezuela, el alto mando venezolano militar, de, ¿de qué sectores socioeconómicos proviene? Mire, Yo, por supuesto, obviamente, no puedo, no puedo opinar sobre la constitución y de las la Fuerzas Armadas Chilenas, de ninguna institución de Chile, ¿no? Lo que un embajador piense o opine del país receptor va en sobre cerrado a su capital. Así que no hay, no hay su Pero、eh, yo les pongo mi caso. Yo provengo de la Fuerza Armada y cuando yo ingresé a la Academia Militar, a mí, bueno, se me exigió un examen psicotécnico. Un examen de cultura general, un examen de historia y geografía de Venezuela, un examen de matemáticas y otro de físico. Me pusieron a nadar en una piscina a ver si la pasaba y、e、iba a dar unas vueltas alrededor de una cancha de, de, de atletismo. Pasé todas esas pruebas y ingresé. Nadie me preguntó más nada ni nadie se fijó si mi apellido, mi tal. ¿Eso estamos hablando de antes de Chávez? No, con Chávez. Con Chávez, a h l á Yo soy compañero de promoción del、ah, curso ya, perfecto, de Chávez. Sí. Perfecto, sí. perfecto. Yo encuentro que No,、sí. perdón, perdón, perdón, para, para tenerlo. Sí. No. Nosotros ingresamos a la Academia Militar en el año 1971 y egresamos como oficiales en el año 1975. Allá,、ah, o、sí. sea, fue previo, digamos, al, al gobierno del presidente. Correcto, sí, así es. Yo creo que es extraordinariamente interesante lo que cuenta el embajador de Venezuela, por cierto, sin intervenir en los asuntos chilenos. Ahora, nosotros como chilenos saquemos las、eh, conclusiones que corresponden respecto de lo nuestro, y cuando estamos viviendo la situación que estamos viviendo, donde han quedado de manifiesto justamente la cantidad de irregularidades en las Fuerzas Armadas y de orden chilenos, es interesante eh, contrastar eh, realidades diferentes. ¿no? Eh, hemos hablado otras veces de este tema, pero es importante retener lo que ha señalado el embajador al hablar claramente de. Una doctrina que impregna una Fuerza Armada en beneficio de su país, ¿no? que es una cosa、eh, tremendamente importante. Embajador, yo quisiera llevarlo a un tema que en Chile se maneja de una manera、eh, muy ligera,、eh, casi irresponsable diría yo,、eh, respecto del tema de los derechos humanos en Venezuela. Incluso hay una campaña bastante desatada en contra de la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet en Naciones Unidas, a quien se acusa de no haber、eh, querido intervenir en los asuntos de derechos humanos de Venezuela. Y muy ligeramente en nuestro país se habla de las. Bueno, de las Violaciones a derechos humanos en Venezuela,、eh, como que ocurriese esto de una manera brutal y abierta, como uno sabe que ocurre en otros países a los cuales no se menciona. O sea, no deja de ser curioso, ¿no? Que cuando están ocurriendo barbaridades en países africanos、eh, y, y de otros o sea, territorios. Perdón, hoy día salió la información que en México hay más de 40.000 des desaparecidos. O sea, uno sabe que hay、eh, barbaridades y, y sucesos terribles en otros países de América Latina, de los cuales no se habla. Ahora, cuando se habla, no se hace ninguna análisis ni reflexión. Sin embargo, se habla ligeramente sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y tal vez eso ha sido、eh, un vehículo por, por el cual, digamos, haciendo referencia a lo que fue la violación de derechos humanos en Chile, intenta presentarse esta noción de dictadura en. En, en Venezuela. Entonces, ¿cómo,、eh, ¿qué decir respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, embajador? Sí, el problema es que la, la, el corporativismo mediático mundial, más los intereses geopolíticos de Estados Unidos y algunos países europeos sobre Venezuela, le lleva a cometer este tipo de tropelías, ¿no? Sí, derechos humanos, pero en 2014. Es que Venezuela era una amenaza, un usuario extraordinario para el, para el, para el, el imperio más poderoso conocido en la historia de, esta, de la、sí. humanidad. Pero después vino el asunto de que es una dictadura o no es una dictadura. Se abandonó ese tema y entonces queremos,、eh, desde, la, desde la OEA, queremos y exigimos elecciones adelantadas、eh, y se olvidó el tema. Eh, después, sí, después vino el tema de los derechos humanos, pero ese tema se olvidó. Ahora es la ilegitimidad de Maduro y se olvidó también. Y ahora v i e n e la vía humanitaria y ya se olvidó también. Entonces, estamos pasando.、Eh, esos, esos asuntos van quedando atrás. Van quedando atrás. A ver, no hay violación de derechos humanos sistémicos en Venezuela, porque es cierto, como se dice, que no hay país en el mundo, no hay Estado en el mundo donde no se violen derechos humanos. Noruega los viola por su actitud. Con los, con los migrantes, igual que Bélgica, no digamos Francia, con, con lo, que se, lo que se ha hecho con la, contra los chalecos amarillos, etc. é t e r a Pero, ¿qué entiende Naciones Unidas por violación de derechos humanos? Entiende que es una conducta sistemática del Estado de atacar a ciertos grupos, a ciertas s parcialidades de, de su población, o omitir que los sistemas de justicia castiguen a quienes violan los derechos humanos. Pero no es una conducta sistemática. En Venezuela no es una conducta sistemática. Adicionalmente, no es en Venezuela donde están apareciendo esos 40.000 desaparecidos. No es en Venezuela donde están apareciendo eh, eh, fosas comunes. No es en Venezuela donde se está asesinando periodistas ni dirigentes políticos, como si se a s e s i n a en Colombia. <ríe> en menos de un año van más de 400 asesinados por sus posiciones. No es en Venezuela donde se están asesinando a dirigentes de causas ambientales. Ni, ni indígenas, por, por, por suposiciones indígenas, etc. No, no, eso no está ocurriendo en Venezuela. De manera que cuando se construyen estos o se hacen estos constructos mediáticos、eh, que son sumamente peligrosos. Ayer la oficina de la alta comisionada, la,、eh, la señora Michelle Bachelet, la expresidenta Bachelet, anunció que va a ir una, una comisión de avanzada a Venezuela. Es el mismo presidente Maduro quien le ha estado pidiendo reiteradamente a la presidenta Bachelet que vaya a Venezuela. Porque. Le invito un, al canciller, r ¿no? ¿Eh? Le i n v i t ó al canciller ahí en Nueva York. Le, re, por tercera、no、vez le reiteró que estamos ansiosos de que la expresidenta Bachelet, como alta comisionada, vaya a Venezuela. No hay nada que o c u l t a r a Si、sí、va a descubrir que hay violación de derechos humanos, por supuesto, la violación de los derechos humanos por parte de Colombia. Y Estados Unidos sobre la población venezolana. Porque hay esa particularidad: que Estados Unidos no solamente viola los derechos humanos dentro de su propio territorio, sino que viola y ataca y destruye los derechos humanos de poblaciones de otros países. Eso está bien patentado en un informe de un、eh, investigador, un relator independiente de Naciones Unidas, norteamericano, por cierto, Afre Sayad, que ha dicho incluso. Venezuela tiene todos los argumentos o el Estado venezolano para demandar al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos. Si nosotros tuviésemos algo que ocultar, le hubiéramos dicho incluso, porque cualquier Estado le puede decir a la alta comisionada: no a c e p t o tu visita. ¿Así? ¿Ah, claro. ¿No? Nosotros, al contrario, estamos diciendo: el presidente Bachelet, venga, entérese. Para que no la siga. Pues fíjense, estos días yo no pude comprobar si en verdad lo dijo, porque fue una información de prensa y la prensa es la prensa, o cierta prensa es cierta prensa.、Sí. Que, le, le, que Maduro contuviera la fuerza porque habían matado a cuatro personas. No ocurrió eso nunca. Ahí en la frontera no hubo muertos. A pesar de que fue lo que buscó los Estados Unidos y Colombia, no hubo muertos en la frontera. Al contrario, hubo una. Una policía nacional, una mujer de la policía nacional bolivariana atropellada y una periodista chilena, por cierto. e s o fueron, eso fue lo que ocurrió en la frontera. e s t a m o s conversando con el embajador Arevalo m e n d e z embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile.、Eh, embajador, hay mucho venezolano en Chile ahora. Mucho venezolano en Chile. Sí. No sé cuánto es la cantidad exacta, p o r q u usted, usted capaz que la sepa. <risa> la debe saber incluso.、Eh, ¿Cómo es la relación? Porque, claro, algunos han ido a parar frente a la embajada, a su embajada, a, a protestar porque en Venezuela hay una situación difícil. Pero la cantidad me parece que no es relacionada, la cantidad de venezolanos que hay en Chile con la cantidad que se paró frente a la embajada. ¿Es así? ¿Cuántas l a o, o s venezolanos que hay en Chile hoy día? Mira, la, la, las últimas cifras, que no, yo no tengo por qué dudar de ellas, ¿no? Que emite la Dirección de e s t r a n q e r í a y i m i g r a c i ó n es de 288.000 venezolanos. 288.000.、Sí. Ahora bien, este, y yo sí debo reconocer que el, la conducta, la actitud del Estado chileno respecto a la migración de mi país ha sido respetuosa. Sí. Hay algunas, algunos casos muy puntuales de donde, evidentemente. Eh, la familia, una familia,、eh, dos o tres familias, algunos por、eh, conductas xenofóbicas, sobre todo en niños. En, tenemos un caso en en La Serena, de, la familia se siente desasistida por la fiscalía. ¿no? Ya nosotros n nos o hemos dirigido a la Cancillería, pero nosotros hemos tenido una buena respuesta en ese sentido: de, de, de que el Estado chileno ha respetado, fuera de que no nos gusta aquello de la visa, es、eh, una visa normal. Como es toda la visa del mundo, la visa de responsabilidad democrática, es ¿no? una, una denominación que no nos gusta, pero bueno, es una decisión de, de, de, del Estado chileno, del gobierno chileno, y, y se respeta. Lo que ustedes vieron frente a la embajada de un grupo con aquel tipo de conducta, por mucho menos en Europa, en algunos países europeos, ya estuvieran judicializados, ya lo estuvieran. ¿Qué va a hacer el, el Estado chileno o el gobierno chileno o la autoridad de, de Chile respecto a ese grupo de, de gritar las cosas que la, lo, lo que gritó? Bueno, es un asunto interno, yo lo respeto, pero deben decirle que si se les ocurre judicializarlos, seguramente que a Luis Almagro los va a declarar presos políticos o perseguidos políticos. Entonces pudiera empezar ahí un problema del gobierno chileno con Luis Almagro, si se le ocurre judicializar a esos individuos que estuvieran a l l í ¿sí? Que no son muchos, parece, ¿no? ¿Ustedes lo cuantifican? Era, y, y no, eran, no eran solamente venezolanos, ¿no?、Ah, o sea, de hecho, hasta el momento yo no he identificado, nadie me ha dicho identificado que haya un venezolano, lo suponemos, pero el, el, el, el, quien estaba dirigiendo lo que ocurrió al grupo era un ciudadano chileno, ya plenamente identificado, ¿no?、Pues, pero es un, repito, es un asunto interno de, del gobierno、uh -huh. chileno, pues hacer lo que haya que hacer. Dejar las cosas así, investigar,、eh, averiguar. No, no, no, no, no, no puedo opinar ni, ni pronunciarme al respecto. ¿Alguna pregunta, p Arciso? t i Yo creo que ha sido clarísima la, <risa> la, la exposición que nos ha hecho el embajador hoy día. Más bien,、eh, creo que corresponde preguntarle si él quisiera agregar algo más, porque por mi parte creo que hemos recibido una información y nuestros auditores y auditoras, no solo en Chile, también en el extranjero, nos están escuchando. Eh, seguramente eh, recibir esta visión que usted está entregando, embajador, contribuye a aclarar y a dar tranquilidad a muchas personas, porque vivimos inquietos respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que se ha intentado hacer en Venezuela. Todos recordamos lo que ha ocurrido en otros países de América Latina cuando se produce una intervención militar que busca el derrocamiento de un gobierno. Y creo que sus su aclaraciones de hoy en esta mesa、eh, dan esa tranquilidad porque muestran un país en el cual se intenta construir una situación de tranquilidad en medio de dificultades, pero abordándolas de manera ordenada clara. ¿no? En beneficio de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y creo que la que usted relata respecto de la oposición venezolana es particularmente s i g n i f i c a t i v o porque aquí se trata de hacer pensar que hay una oposición organizada, masiva, mayoritaria, cosa que obviamente, después de lo que usted nos explica, no es así. ¿no? Lo mayoritario es un pueblo que se ha movilizado en defensa de su gobierno. Entonces creo que. Estas explicaciones que usted nos entrega son tremendamente importantes para el manejo de los medios de comunicación chilenos. e m e j a d o r ¿algo que agregar a lo, a lo que hemos sí, conversado? Sí, ayer,、eh, ayer ocurrió algo en, en muy triste en Brasil. ¿no? Durante la. O sea, para el traslado de, del expresidente Lula desde el sitio donde está encarcelado hasta, hasta el cementerio donde fue el sepelio. Lamentables e p e l i o de un niño, de su nieto, vimos una policía extranjera custodiando al presidente Lula, custodiando ese trayecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué respuesta le da el gobierno brasileño a su pueblo? Ustedes lo vieron, incluso ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez, alusión a eso. Ese hecho muy triste para Latinoamérica, porque nos indica hacia dónde están yendo ciertos cierto gobiernos, como el del presidente Bolsonaro y el presidente Duque, por ejemplo. Yo solamente, o sea, hacer alguna última acotación: es que、eh, ustedes recuerdan a John Bolton, ¿Sí? cuando dijo: Queremos el petróleo venezolano y queremos que sean empresas norteamericanas las que administren el petróleo venezolano. Pero no es solo el petróleo, es un modelo político. Un modelo político que da respuesta a lo social. Nosotros el año pasado, en el presupuesto nacional del año 2018, el 73%, y es bueno que, que, que, que tengamos esta cifra y la fijemos, el 73% del presupuesto nacional fue para inversión social. 73%: 73%. Inversión social. A coto, nosotros no hablamos de gasto social. Porque creemos que entregar educación gratuita, salud gratuita, entregar vivienda como le estamos haciendo, atendiendo los problemas de alimentación, atendiendo los problemas de salud, para nosotros eso es inversión.、Claro. Este, y fíjense lo paradójico: ¿no? el, el, este señor, yo no, no lo menciono por supuesto, cuando le preguntaron en una entrevista si、eh, por, esa, por esos muertos en las guarimbas, etc. Este tipo respondió, pero respondió con, con una honestidad y una sinceridad i n t e r m e c e d o r a ¿no? Que dice que、eh, los muertos en esas acciones es una inversión a futuro. Así, ¿Ah, con aquella crudeza. Yo i、no、sé ingenuidad política o, o exceso de, de, de honestidad. Este año, les hablé del 73%, pero este año pasamos el 76.3% de inversión social de nuestro presupuesto. A eso es lo que estamos abocados. Este modelo político, claro, este es un modelo político que está pisando muchos callos a lo interno、ah. y a lo interno. Hay leyes que están creando un, un verdadero desbarajuste dentro del capitalismo expoliador en Venezuela, a lo interior. Las leyes laborales nuestras, para que ustedes sepan, en Venezuela hay igualdad, como ustedes dicen, a igual pega, a igual paga entre hombres y mujeres. s o m o s u n o d e los tres países en el mundo que tenemos esa ley de que a igual desempeño, igual, igual salario. Esto molesta. Las 35, horas de jornada, las 35 horas de trabajo semanal, diurna y las 30 nocturnas, está molestando al capital. Mucho. La misión vivienda está molestando al capital, a la banca, está molestando. Pero hacia el exterior, bueno, una ley, los Estados Unidos no terminan de aceptar, porque cuando ellos fueron a Vietnam fueron por dos razones: cerrar rutas o c o n t r o l a r l a s rutas a China y apoderarse del petróleo vietnamita. Hay mucho petróleo en Vietnam. Pero para apoderarse del petróleo de Vietnam, que al final no, no, no pudieron, Tuvieron que, que, que luchar y poner muertos. Compañeros, Chávez le quitó el petróleo a los americanos sin disparar un tiro. Y eso a ellos les, les, les retuerce el alma. No lo aceptan. No lo aceptan. Este modelo político está tocando muchos intereses extenos. r Fíjense, de las últimas leyes de Chávez, la ley que prohíbe en Venezuela la pesca de arrastre. Acá estamos peleando sí, sí. por bueno, lo mismo. Pero eso le pegó mucho a Felipe González y a Aznar.、Claro. Todavía le sigue pegando.、Ah, claro. Incluso Aznar tenía. l A s flotas españolas. Que... Sí, sí.、No, Aznar tenía familiares que tenían una empresa en, en Venezuela, una e m p r e s a de pesca. Aznar. Ley de pesca. Pero en Venezuela se prohibió también el uso de semillas transgénicas, de los cultivos transgénicos. Esas son palabras mayores frente a. Frente a, a emporios como Bayer, Monsanto, Bass, etc. 3M,、ah. no sé qué cosa. Pega muy fuerte, muy fuerte, pero nosotros estamos decididos porque, por ese modelo de, de político que ha terminado de calar en el pueblo. No vamos a dar marcha atrás, ni tenemos por qué dar marcha atrás. Pa, a pesar de las amenazas y todo esto, pero no, no vamos a dar marcha atrás. Embajador, embajador Jaríbalo、eh, Méndez,、eh, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile. Queremos agradecerle la gentileza que tiene siempre con Radio Nuevo Mundo y, por supuesto, la gentileza de hoy de levantarse un día d o m i n g o que podría ser de descanso y estar acá en los estudios de Radio Nuevo Mundo cuando estamos recomenzando este de domingo a domingo, sin restricción. Así que le agradecemos mucho. Ya, a ustedes, muchísimas gracias, a la radioaudiencia, y bueno, cuando quieran, dispuesto a venir a conversar y aclarar muchas cosas. ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho.、Muchas、Hacemos un gracias, pequeño alto y regresamos. Siga en sintonía de Domingo a Domingo sin Restricción, un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Estamos de regreso. No me ha b í a dado cuenta que habían prendido la luz de que nosotros estábamos conversando aquí esperando que nos dieran la luz. Usted sabe que aquí en el estudio siempre dice al aire. No estaba p r e n d i d o ¿Qué les pareció la conversación? Nos、eh, participamos con el embajador、eh, de Venezuela, Adeba a m e n d e que me pareció una l, conversación muy esclarecedora de una situación que se vive en Venezuela. Porque estos días conversaba con alguien que, que llegó de Venezuela con un argentino. Que estuvo en Venezuela hace un par de semanas atrás, un mes atrás, y, y me comentaba que andar por Caracas es como normal, como andar en cualquier país, no hay problemas de, de ningún tipo, pues, de las cosas comunes que hay en los países como, y en las capitales como, como Caracas, ahí los negocios t a n abiertos, un poco lo que decía el embajador. Eh, los supermercados funcionan, algunas restricciones podrán tener por las razones que explicaba también el embajador ahora, pero la vida es, que es relativamente normal en, en, en Venezuela. Cuestión que aquí han tratado de mostrar como una situación complicada. A ver, yo creo que conversar con el embajador、eh, venezolano Arevalo Méndez es siempre un gusto, porque entrega una visión、eh, muy informada. Muy informada, ¿no? No, no es una visión propagandística, no viene a contarnos un libreto, él entrega mucha información para el análisis de los que、escuchan. estamos al aire. Sí, estamos, estamos, este, acaba de integrarse el diputado Guillermo t e l l e r presidente del Partido Comunista. Que... Me、pregunta si estamos al aire. No, yo si estamos al aire, estamos <risa> al aire. <risa> Entonces,、eh, diputados, claro, conversamos sobre la impresión que produce la conversación que tuvimos con el embajador de Venezuela, r e v a l o Méndez, que yo creo entrega una información riquísima. Él no oculta los problemas que existen en Venezuela producto de lo que él llama la agresión. ¿no? Va de, de la palabra bloqueo, pasa a la palabra agresión económica, y yo creo que claramente esto es así. Pero es muy establecedor lo que él cuenta, por ejemplo, a través de un detalle, como es el tema de las bombas de profundidad del petróleo, que maneja una empresa norteamericana, cómo esto ha incidido en、eh, la baja de la producción que se registra efectivamente en la economía venezolana, que es utilizado aquí en Chile como un pretexto para mostrar la ineficiencia del gobierno. Entonces, él es muy claro en explicar concretamente algunos problemas importantes. Cuando él dice e estamos buscando petróleo más liviano, es decir, petróleo que se produce en otras zonas de Venezuela, justamente para no tener que sacar petróleo de tanta profundidad con bombas que en este momento no tienen, y además llevar ese petróleo a refinerías que no sean las norteamericanas, que son las únicas que pueden procesar petróleo pesado. Entonces necesitan. Producir petróleo más liviano para llevarlo a otros países. Entonces, él cuenta con mucha naturalidad los problemas complejos que tiene el gobierno y el régimen venezolano, sin ocultar en absoluto、eh, las dificultades, pero también aclarando. Y creo que eso ha sido muy importante. Me pareció extraordinariamente importante lo que él cuenta como explicación del por qué no hubo una. De la Fuerza Armada Bolivariana, creo que lo ha contado con una naturalidad y una tranquilidad extraordinaria, o t a s cosas que no se atreven a hablar los chilenos a veces en los medios y en ninguna parte. ¿no? Él dice: Sí, tenemos una Fuerza Armada que tiene posición, tiene posición, apoya, una cierta, apoya una cierta política en la cual estamos de acuerdo, porque, y por eso no existe la disensión. En fin, Creo que entrega elementos muy importantes. A mí lo que me gusta es muy documentado, con mucha precisión y mucha tranquilidad. Así es. Diputado, viene llegando, está llegando, estaba en una conferencia de prensa en el local del, de su partido, el Partido Comunista de Chile. Y, ¿Cuál y es el tema que estaban tocando ahí? Buenos días, primero. Ah, perdón, no la saludaba. Disculpe.、Oh, Saludos, ya e s Usted estaba... se e n t así. hace un mes que no lo v e m o s por aquí. Bueno,、claro. Hace un mes. Sí, perdón, pues、si、usted estuvo paseando a、ah, o d o este Ya,、tiempo. ya, no me, ya, ya no, no me había hablado. Nos dio asueto. s <risa> e hizo un asueto.、Claro. Se, se, claro. se guardó la llave y se fue. No, no, no, no, no, no jamás.、Claro. Jamás hago eso. Así que, por lo tanto, no me vengan a acusar de cosas que yo no hago. Sí, estuve bueno en una conferencia de prensa. Sobre un tema interesante que es、eh, el tema de la defensa. De la fuerza armada a propósito de f u e r z a a r m a d a que hablamos de Venezuela. Sí, de f u e r z a a r m a <risa> d a pero aquí hablamos de f u e r z a a r m a d a c h i l e n a Correcto. En otro contexto, indudablemente muy diferente al de Venezuela.、Eh, pero que tienen que ver、eh, con el hecho de que en, en estos días han salido a la luz hechos de corrupción que realmente. Estuve muy preocupada, mucha parte de la ciudadanía, ¿sí? y sorprendida, porque se pensaba que dentro de las instituciones armadas era difícil que esto ocurriera, a pesar de que hay muchas señales de que tras la, venta, tras la compra de tanques, ha habido juicio porque alguien se quedó con plata, compra de aviones, juicio porque alguien se quedó con plata, corbeta, alguien se quedó con plata, etc. ¿no? Los gastos reservados se quedan con una cantidad de plata enorme. Empresas turísticas que hay dentro del ejército, etcétera, etcétera. Bueno, y también Carabinero, que es otra institución armada, pero que no está dentro de las políticas de defensa. Entonces, nosotros, el Partido Comunista, h e m emitido una declaración que no es una declaración contra las Fuerzas Armadas, es claramente, desde luego, contra el hecho de que se produzcan estos hechos de corrupción. Pero nuestra postura es un llamado a, a reflexionar a todas las fuerzas políticas, de gobierno, oposición, etc.,、eh, para ver cómo podemos controlar esta situación, porque ha habido hasta ahora un descontrol. Y lo que se ha tratado de hacer lo que está tratando de hacer este gobierno, y han hecho también gobiernos anteriores, es controlar la corrupción con medidas que nosotros consideramos que son de marcha en esta situación. ¿Por qué razón? En l a f u e r z a a r m a d a a pesar de que la doctrina de la seguridad nacional salió como precepto constitucional ¿no、de la Constitución, en l a f u e r z a a r m a d a sin embargo, se mantiene el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, que entre otras cosas establece、eh, el enemigo interno, la defensa contra el enemigo interno. Pero más que eso, como tiene que intervenir en la vida interna, Entonces, la doctrina de la seguridad nacional lo que e s t a b l e c í a e r a que las fuerzas armadas debían observar desde fuera a la sociedad. ¿No? Y eso es lo que hicieron durante todos los años de dictadura.、Eh, pero eso no se terminó con el término de dictadura, sino que ha continuado. Es decir, en ese aspecto, la doctrina de la seguridad nacional persiste. Y por eso es que tienen este alto grado de autonomía. Y nosotros decíamos que muchos de los hechos de corrupción. Que se han producido, se han producido precisamente por, est por esta autonomía excesiva、eh, que tienen las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, nosotros creemos que las Fuerzas Armadas deben estar absolutamente subordinadas al Poder Civil, a la institucionalidad civil, a, a, a, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República.、Eh, Y a todo aquello que permita tener un control efectivo sobre los gastos de las Fuerzas Armadas. Perdón, y en、sentí. relación. Perdón, no puedo ir a m á s Y en relación a los gastos de las Fuerzas Armadas, no se trata de darle más o menos plata. Porque ahora se está discutiendo la ley reservada d e l cobre. Y mucho se discute sobre el piso de cuánto va a ser. Y la verdad es que no hay ningún argumento de parte del Ejecutivo、eh, que diga por qué se debe mantener un altísimo presupuesto de defensa. Porque efectivamente hace unos años atrás se tuvo que subir el, el presupuesto de la defensa, pero esa situación ya no existe. ¿Ah? Eh, pero, pero, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Quién determina la estrategia de la defensa? l a f u e r z a a r m a d a por sí m i s m a ¿Dónde está involucrado el poder civil, la institucionalidad? y el pueblo de Chile, o sea, la civilidad, ¿dónde está involucrado la política de defensa? ¿Qué política de defensa queremos para Chile? Y eso determina cuánto、eh, monto para la defensa. No,、eh, y eso es lo que nosotros planteamos: que primero debe haber una subordinación total, se debe terminar con esta excesiva autonomía,、eh, debe haber. Eh, Las estrategias de la defensa deben ser establecidas、eh, por todos los organismos civiles institucionales pertinentes, en ¿sí? todo lo que corresponda, y en relación a los gastos reservados, que es lo que hace uso y abuso,、eh, d e b e r á n en el fondo suprimirse y, y, y, y hacer que algunos gastos sean reservados cuando realmente deben ser reservados. Pero no entregar plata para que la gasten reservadamente y que resulta que cuando no hemos descubrido en qué la gastaron, bueno, ya sabemos que se la gastaron. ¿eh? En o sea, prebendas personales y, y en hacerse multimillonarios algunos militares.、Eh, entonces, nosotros creemos que、eh, no va a ser la oportunidad para discutir esto, la, la, la, la ley sobre reforma,、eh, la reforma del, la de la ley del cobre, la ley reservada del cobre. Tendrá que ser una discusión más amplia y tenemos una gran esperanza en las reacciones que se produzcan dentro de las propias Fuerzas Armadas. No por una insubordinación de las Fuerzas Armadas, no estamos hablando de eso, sino que una respuesta porque yo creo que los militares de más bajo rango、eh, no deben estar muy contentos por el hecho de que sean sus jefes, ¿no es cierto?, los que están obligados a transmitirles cierta ética de conducta. Sean ellos los que han roto ampliamente esta conducta, porque han involucrado muchos generales, coroneles, etc. Entonces, bueno, esto, esto tiene que ver con el conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso también tenemos cierta esperanza en lo que ha dicho el comandante en jefe del ejército cuando planteó que、eh, iban a hacer una reflexión sobre lo ocurrido con el ejército en los últimos 50 años. Desde el tanquetazo, pasando por la presencia de militares en el gobierno de Allende, el golpe de Estado, el asesinato de Schneider ante el golpe de Estado, todos los años de violación de los derechos humanos,、eh, el asesinato de dos comandantes en jefe ¿ah? eh, y la corrupción. Es、eh, sí, decir, porque las Fuerzas Armadas tienen que encontrar、eh, la forma de. A, de, de integrarse plenamente a la vida democrática del país, en consonancia con los intereses de toda la población, no sólo del sector A o el sector B, ¿eh? no, sino que tiene que,、eh, tiene que eh, ser la Fuerza Armada de todos los chilenos, la Fuerza Armada Republicana, dicen algunos, que tiene que tener ciertas características. Bueno, diputado,、eh, o sea, efectivamente. Hoy día se constata que hay una cantidad de hechos, porque algunos ya se judicializaron y están las fiscalías actuando en torno al tema. Pero cuando se habla de la, de la, de la injerencia del, del, del poder civil o de los civiles en torno al tema de las Fuerzas Armadas, la Contraloría no ha jugado el rol que tendría que haber jugado. Y eso también es una discusión que debería tener el, el Estado de Chile y, particularmente, en este caso, el Congreso, que está discutiendo un conjunto de situaciones. porque Más, hay unos sectores de la Contraloría que fueron.、Eh, se, se vieron corrompidos por, por esta actuación y, y hicieron vista gorda. Si tomaron alguna parte de todo eso, no sabemos, pero, pero sí hicieron vista gorda. No, no sabemos si hicieron vista gorda. La autonomía excesiva le impedía hasta hace poco a la Contraloría de intervenir en el ejército.、Sí. Había Contralorías internas. Recién después de algunas comisiones investigadoras la Cámara de Diputados, Contraloría g e n d r m e de la República pudo empezar a intervenir. Pudo empezar a intervenir. Ah, estaban también interditos. Se cambió el sistema de Contraloría, el, los sistemas contables dentro de la e j é r i t o Se han tomado muchas medidas, pero que nosotros todavía pensamos que son medidas insuficientes. Que aquí tiene que irse al fondo, y el fondo es cambiar este concepto de doctrina de seguridad nacional que crea esta autonomía excesiva de las Fuerzas Armadas. Eso es lo de fondo, ¿no? Eh, no, si no podían meterse, no podían, ahora se pueden meter. Ahora、ah. se pueden meter. Ahora, hoy día en la tercera viene una denuncia que dice el Contralor en el gobierno anterior había ya denunciado que habían hecho corrupción o que、no, habían mal manejo en las Fuerzas Armadas. Pero si eso lo sabemos, hace años eso no es una novedad y eso lo venimos diciendo en la Cámara de Diputados en varias comisiones investigadoras que se han hecho y se han hecho también recomendaciones. ¿No? Pero todo se ha ido quedando corto. El comandante en jefe del ejército, el anterior a este, el que presidió a este, él、eh, fue muy tocado. Cuando, ¿Por qué le tocó el Milico Gay? Fue muy tocado por eso. Entonces él se involucró en crear una especie de doctrina de, de la honradez dentro de la Fuerza Armada. Sacaron así un libro. Sacó un librito. Él me lo entregó a mí personalmente. Tuvo la d i f e r e n c i a de entregarlo. Me explicó latamente. Todas las medidas que h a y a n tomado, efectivamente se metía contra la orilla, h a b í en cambio los sistemas contables, más control es,、eh, interno de la contrainteligencia, me imagino, respecto de aquellos que m a n e j e n tienen manejo de plata, etcétera, etcétera. Bueno, pero、bueno, entregó un librito, pero siguen apareciendo los hechos, ¿por? ¿Ah? los porfiados hechos de corrupción. Sí, yo creo, diputados, ¿Ah? que van a seguir apareciendo porque en el fondo están reflejando también. En mi juicio, lo que fue una de las debilidades más significativas de este larguísimo proceso de transición democrática que hemos vivido, o sea, la, la solución a la que se llegó para el término de la dictadura, tuvo estas limitaciones importantes que su partido ha señalado en muchas oportunidades, y una de las limitaciones más importantes es que precisamente mantuvo un rol p o r t a n t De las Fuerzas Armadas como instituciones prácticamente supranacionales. r u l h tutelar. O sea, recordemos que el rol, claro, el rol tutelar se continuó ejerciendo. ¿no? Pinochet tuvo las prerrogativas de ser comandante en jefe, el dictador. Es una, una situación insólita en el mundo. Entonces, claro, eso favoreció el que la Fuerza Armada se siguiera considerando un poder independiente del poder civil, del poder democrático elegido. Eh, y eso, claro, avala o permite o facilita el que se generen brechas de corrupción, que es lo que hoy día se atreven muchos políticos a denunciar. Porque estos hechos no son de hoy día, son hechos sí, que, no, es, que, a que se desarrollaron de los, durante、sí. muchos años. Sin embargo, había la dificultad o la imposibilidad, según otros, de denunciarlos porque. El temor a la Fuerza Armada y a su actuación era todavía muy grande. No sé si ustedes c o d e n o ahora、necesidad. algunos políticos se atreven. No, nosotros hace tiempo, somos políticos, ¿eh? eh no lo decimos, s o m l í t i o Hice la excepción <risa> de su partido. Invitado, <risa>、no, sea, hice la e x c e p c i con la excepción, partido es que que con también, la excepción ¿no? del Partido Comunista. No t e n e m o s la exclusividad sí, Pero incluso ahora usaron mea d culpa de ex ministros de defensa. De subsecretarios de defensa que han sido cuestionados por una actitud pasiva respecto a cómo funcionaba el tema de las p l a t a s en las Fuerzas Armadas. Es que el tema es que tampoco tenían fórmula. s、si、Yo conversé antes, fui, yo conversé con subsecretarios, p o r q u e diablo, es que no podían, estaban con las manos amarradas. Por eso es que decimos que eso hay que cambiarlo. O sea, la legislación no se los permitía, la ley no. Hay que cambiarlo, y hasta ahora yo creo que tampoco tienen mucha prerrogativa. Y habrá habido, antes del golpe de Estado del año 73, una forma distinta de administrar el ejército al de hoy presidente. ¿Se tiene algún indicio? Porque antes la Fuerza Armada tenía, es cierto, había lo, lo, todas las, las, las prerrogativas que tienen los mandos y que se yo tenían casas fiscales, los. Lo, lo, lo, lo, Los comandantes en jefe, los oficiales de alta población también en los regimientos, etc. Había una cantidad de, por llamarnos así, prebendas. Pero no se veía de la forma que se, ve, que se vio después, que fue una, una suerte de casta como separada del conjunto de la sociedad puesta en, en, en acción en, en, en、no、el país. Yo creo que lo que manleó lo que has dicho acá, lo que manleó las Fuerzas Armadas en este sentido fue la dictadura. Eso está clarísimo. La dictadura le hizo daño. A las fuerzas armadas en varios sentidos.、Vale、sentido. Tienen ahora el estigma, el tema de la violación de los derechos humanos y ahora el de la corrupción. Que no lo tenían antes. Antes había nativos golpistas, las fuerzas armadas bueno servían para la represión muchas veces. a c o r d é m o n o s las grandes matanzas de mineros, de trabajadores, de campesinos, que lo hacía el ejército. ¿no? Bueno, hubo una guerra civil en el 91 en que murieron mucha gente también. Pero, Por bandos encontrados,、eh, pero este tema de la corrupción, así como está ahora,、okay. yo creo que no existía, por lo menos yo no me acuerdo. ¿Sí? Claro, yo era chico en ese tema, no, bueno, no, no me acuerdo. No s sé e si el pato、ah. se acuerda s、ah, si no, ¿Sí? hay que <risa> <risa> yo, considerar yo、no、todos, los, todos los cambios en las normativas internas que se hizo durante la dictadura, eso es clave:、claro. crear un organismo, crear un sistema. Y eso quedó instalado. Y, y el objetivo básico era precisamente. Bueno, hay que decir que seguramente el origen de eso no estaba. O sea, llevaba el ADN de la corrupción. Pero el origen de, estaba, de eso estaba el que las Fuerzas Armadas manejaran mayores recursos. Ahora, ¿quién controlaba las Fuerzas Armadas con la d i c t a d u r a Nadie. ¿Quién la controlaba? Se autocontrolaba. Nadie. Nadie la controlaba.、Uh -huh. ah. Además, hay que recordar que los gastos reservados que tenían. Tanto el gobierno como sectores de las fuerzas a r m a s eran mucho más altos de los que existen hoy. Imagínense la cantidad de millones que había n ahí en el juego. ¿Cuándo empezó el contrabando de armas, por ejemplo?、Sí. El negocio del contrabando de armas. Bajo la dictadura. a c u e r d a que hubo ajuste de cuentas, como verdad, eran mafias.、Sí. Ajuste de cuentas, u n i f o r m a d o s que los mataron por eso, por, por denunciarlo, o que podían denunciar. Redes de prestamistas al interior、ah, de sí, la por fuerza. Las cutufas. Donada, las cutufas. Entonces.、Sí. Uno se olvida. Sí, claro, pero por eso le digo que aquí es, un, es el sistema el que hay que cambiar. O sea, no puede seguir la autonomía que tenían bajo la dictadura, esa autonomía de la Fuerza Armada tiene que cambiar. Don p a c í c i d o don Hugo, da la impresión de que, digámoslo, en este caso e l Partido Comunista, a través de su presidente, tocan un tema fundamental para el país. Eso está claro. Porque. <risa> El fenómeno de la corrupción en la s Fuerza s Armada se está uniendo a fenómenos de corrupción en el mundo de la economía y del poder civil también. Entonces, estamos viviendo en Chile una situación que es necesario atacar. Esta semana, presidente, se dieron a, a conocer、eh, detalles de, lo, de la corrupción de la venta del pollo en los supermercados. Que amenaza ser tan significativa como la c o r r u p c i ó n de los productores de pollo que dio origen a la famosa. Los de la farmacia, los de papel no, confort, a los de la. La de... farmacia y el papel confort, que de origen. Los, los dueños, a los 7 mil pesos. Los dueños de los supermercados han dicho que es una injusticia total t o Claro, dicen los pobres. ¿Acasúrlos es de eso? No, ellos acusan a los productores、claro. que les vendían a precio convenido. Entonces dice, si nos vendían t o d o a precio convenido, no nos quedaba más que ponernos、no、de acuerdo y vender nosotros también igual. A precio convenido, a precio claro. Convenido. Ya, pero entonces, ¿a dónde va la cosa grave? La cosa grave va que Chile está. Viviendo un periodo de creciente d e s t a p e de estos casos de colusión en la economía. Y como bien dijo el ministro de Economía de este régimen, Palente, esto da rabia. <risa> y le da rabia a los chilenos ser objeto de esta expoliación. Es por, porque la colusión es una forma de expoliar. O sea, a ti te obligan a comprar a un precio que está fijando un grupo pequeño de personas. Entonces, eh, Hay una cosa que le llama mucho la atención muy grave. a extranjeros que vienen a Chile, a personas que vienen a Chile, y es el alto precio de las cosas en Chile. Sí, subió todo mucho. O sea, un país de los más、sí. caros del, del mundo. Chile es uno de los países que está teniendo productos carísimos. Entonces, el tema de los remedios que ha salido por eso, mundo, eso lo, eso es una cosa dramática. O sea, Chile compra remedios al 50% más caro que en otros países, no puede ser. Se n e c e s i t un producto de primera pero primerísima necesidad. Y el Estado tiene todas las herramientas para bajar los precios, pero no lo hace. Porque están las cadenas farmacéuticas, los grandes laboratorios involucrados. Es una cadena internacional, pero no es solo de Chile. Además, existe una empresa el, del Estado que. Y toda esta corrupción donde los pollos también hace subir los precios. Bueno, no lo hace bajar. Nosotros hicimos en febrero un reportaje en el periódico El Siglo con los precios del transporte. Los arriendos, las verduras, las medicinas, el colegio, los útiles escolares.、Eh, y se decía: Chile es un. Es uno de los países más caros de, de América Latina. Claro, pues, tú, tú tocas bien, estamos a, a, hoy día 2 de marzo, creo, ¿no? O sea, Exactamente. Esto, ya los chilenos se les apareció no, tres, en marzo、creo. y estamos frente tres, al tema. de m r z o 3 e s t a m o s frente al de tema de los, de los textos escolares. O sea, no puede ser que un libro de texto escolar cueste 30 mil pesos. 30 mil pesos vale un texto escolar, o sea, 50 dólares, ¿no? ¿Cómo va a costar un texto escolar 50 dólares? p En e ninguna parte del mundo un libro corriente vale ese precio. Pero además, lo desgraciado de todo esto, pato, es que el Estado compra、eh, utilidades escolares, compra libros para la educación y no se usan. No se usan en la educación. Claro, y además cobran la vida por el libro. Cuando hicimos un proyecto lo presentamos en la Cámara de Diputados, economistas de entonces y nos dijeron: ¿pero cómo se les ocurre? Porque el Estado deja entonces. De... De, de percibir una cantidad de plata p o r impuesto al libro. Bueno, eso, eso costa la g e n t Por eso es buena la iniciativa de la Biblioteca Popular, la Librería Popular, ¿cómo se llama? El alcalde Jado. Recoleta. Recoletas. Claro, que ha bajado los precios de una manera、sí. muy significativa y ha aumentado el número de lectores en Recoletas de una manera también significativa. p o r e c e que puede ir、visitando. cualquiera a comprar libros.、Sí, sí. De cualquier comuna. De、mujer. cualquier comuna. Las farmacias están restringidas a las comunas, pero esto parece que puede ir cualquiera. Oye, diputado, yo lo quería llevar al tema de. No, no, sí. Estábamos conversando <ríe> t r a n q u i l o y usted va a poner ahora, yo、claro. sepa dónde vaya. <ríe> <hay>. <ríe>、okay. Bueno, es que mañana empieza a, a, se supone a moverse、eh, el naipe de la política y hay temas como el acuerdo de la oposición para valga la redundancia, el acuerdo administrativo, la agenda legislativa. Hoy vimos algunas señales de dirigentes de la ex nueva mayoría, dirigentes del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo usted el, el.? Más bien, ¿cómo se viene esto? Porque me imagino que usted no puede tener la respuesta, porque eso depende de, de varios factores y de varios partidos. Bueno,、eh, yo creo que ese... A ver, A hay una necesidad, yo creo, general, y que todos los partidos, me parece a m e lo tienen más o menos eh, eh, así. Establecido, internalizado, se dice, e ¿no? Claro. Y es que se necesita de la unidad de la oposición. Estoy hablando de los partidos de opuestos. ¿Usted, ¿Usted cree que lo tienen internalizado todos sí, los partidos? Sí, sí, porque todos saben y lo conversan. ¿Pero t ú n como que si no? No, pero saben. No, pero que piensan que ellos que a última hora se puede llegar a un acuerdo de pacto electoral, tú, yo te apoyo a ti en esto, a ti, etcétera, etcétera. Por conveniencia electoral. Ya.、Yeah. No con una finalidad política, si lo que no quieren es la finalidad no con política, un proyecto ¿no? político, pero entonces saben que incluso eso puede ir porque la, la gente lo que la gente quiere es saber, bueno, y, y, y ustedes qué piensan,、po? y dice que van a actuar todos de conjunto, bueno, pero en qué van a actuar de conjunto, si están como el perro y el g a t o no, entonces、eh, ese es un tema general, eso hay una discusión. Pero hay algunos temas que pueden、eh, ser factores todavía de dispersión o de unidad. De mayor dispersión o de unidad. Y uno de ellos es el pacto administrativo en la Cámara. Y la fórmula es primera, a es qué se usa ese tema? Es la fórmula c o m o c ó m o se e n f r e n t e n proyectos claves del gobierno? Su reforma tributaria, que no es otra cosa que devolverle un mil millones de dólares a los más ricos. La reforma laboral, que no es otra cosa que tratar de cercenar los derechos de los trabajadores. Y la reforma、eh, de pensiones, que no sabemos la, la verdad en qué va a concluir. ¿A dónde nos lleva? No lo sabemos nunca todavía.、Eh, ¿Qué a i r q u é es lo que pasa con el acuerdo administrativo? Yo insisto, y en conversaciones con otros partidos han reconocido que así es, que ese acuerdo partió mal. Porque cuando nosotros dijimos que ese acuerdo debía tener un contenido político, relacionado precisamente con lo que se estaba discutiendo en la Cámara, tanto la democracia cristiana como los partidos del Frente Amplio y otros partidos dijeron: no, no, no, no, no, no solo administrativo. Y algunos ni siquiera querían estar en la foto. Donde se acordó el acuerdo administrativo ¿verdad? para no aparecer juntos, revueltos, qué sé yo.、Eh, por eso se llama así acuerdo administrativo. Por eso se llama acuerdo administrativo. Entonces, ahora hay dos interpretaciones. Los que lo impugnan dicen que era un acuerdo administrativo de la oposición, por lo tanto, era haber servido para el actuar del conjunto de la oposición en relación a los proyectos del gobierno. Y los que estaban, y otros, que son los que no han votado, o sea, que los que, han, los que algunos de sus parlamentarios han votado por el acuerdo, por, con acuerdo con el gobierno, entonces ellos lo que plantean es que d i c e pero si esto fue solo un acuerdo administrativo, alguien hubo un compromiso político de apoyar ningún proyecto, o de estar en contra de ningún proyecto, o de votar de determinadas maneras. Y ese es el impasse en que estamos ahora. Porque a raíz de la votación del tema de la ley de migraciones, el Frente Amplio dijo que ponía fin al acuerdo administrativo y que no votaría para la nueva mesa que va a encabezar el diputado Silver, que le corresponde encabezar el diputado Silver de la democracia cristiana. Entonces ahí están entrelazados estos temas: el tema del acuerdo administrativo. De la conducta frente a los proyectos, esto y cómo se va a dilucidar. Bueno,、eh, yo sé que hay un, una u n reunión e lunes l de los partidos de la ex nueva mayoría que no es en contraposición a un Frente Amplio, porque dentro de los partidos de la ex nueva mayoría hay algunos matices, hay algunas diferencias respecto al tema. Nosotros insistimos que, si bien es cierto, bueno mantener el acuerdo administrativo. Sin embargo, nos parece que habría que vestirlo políticamente, es decir, dotarlo de objetivos políticos claros que diga: bueno, la mesa se va a dedicar a estos objetivos dentro del de año que le corresponde eh, presidirla. Eh, pero entonces, ¿ahora ¿quién ahora a va a tirar la primera p e d r a en relación a eso? La democracia cristiana va a ser una oferta, el Frente Amplio. Eh, en un documento que sacaron, donde no está, sin embargo, el Partido Humanista, ellos entregan un listado de puntos sobre los cuales se podría llegar a coincidir para、eh, mantener el acuerdo administrativo. Pero el Partido Humanista no está. El Partido Humanista, hasta ahora, dice que ellos insisten en que si no hay、eh, claramente una oferta de la democracia cristiana, ellos van a votar en contra. La Cámara de Diputados. Y esa es la situación. Ahora,、eh, en, relac en relación a la reforma tributaria,、eh, se había conformado una mesa técnica entre gobierno y oposición para discutir la reforma tributaria, y la oposición hizo una serie de puntos sobre los cuales estuvo de acuerdo, pero el gobierno no respondió absolutamente nada al respecto. Y al contrario, lo que está haciendo Piñera ahora es que le está ofreciendo plata a las regiones, para las regiones, a cambio que los diputados de esas regiones voten a favor de la reforma tributaria. Diputado, pero específicamente el Partido Comunista o la bancada del Partido Comunista, ¿estaría porque este se, llama, se pasa a llamar, por ejemplo, acuerdo político-administrativo? No, no, no, el nombre no tiene importancia. Lo importante es que tenga un objetivo político, legislativo. O sea, no, lo que yo entiendo, diputado, es que. No es cuestión de nombre, es cuestión de voluntad política y de acuerdo político. ¿eh? Es que los comunistas están planteando que en lo que viene, que es la agenda legislativa del gobierno, o sea, toda la prensa favorable al gobierno anuncia de que viene una ofensiva del gobierno por、eh, tratar d e v a l i d a r su agenda durante este año. Esa es la significación que tiene. Y que para esto ellos utilizan de alguna manera el terreno propicio que les significa la desunión de la oposición. El que、claro. no tenga una oposición、eh, alineada en torno a objetivos comunes. Entonces, entiendo yo que lo que se trata, desde el punto de vista de los comunistas, más allá del nombre, es que en ciertos aspectos clave de esta agenda legislativa e x i s t e un mínimo acuerdo para、claro. actuar como oposición. ¿no? Claro. Ahora la derecha aquí ve su gran oportunidad y el Ejecutivo también. Porque si no se pone de acuerdo la oposición, podría ganar la mesa a la derecha. Y si ellos obtienen la mesa, entonces toda la música la van a poner ellos. ¿Ah? Toda la música la van a poner ellos. Mientras que aquí por lo menos había contrapeso entre Ejecutivo y Poder Legislativo, porque la mesa. Tiene una mirada ordenadora, qué proyectos entran, qué proyectos no, cómo se apresuran l a d i s c u s i ó n Aquí no, porque aquí nos van a meter la, la andanada de cuestiones y, y nos van a tratar de, de arrastrar. Entonces,、eh, ahora hay varias formas en las que se pueden dar, porque hay, para elegir la, la mesa tiene que haber mayoría absoluta, es decir, la m i t a d más uno. De los diputados en ejercicio. Y eso no la tiene ninguno e los conglomerados mayoritarios、eh, dentro del Parlamento. Bueno, pero,、eh, pero eso, es lo que, eso es en síntesis el, el tema. O sea,、eh, ¿usted cree que el acuerdo administrativo、eh, se va a mantener? O sea, va, Silver ¿Va a ejercer la presidencia? No,、eh, yo no he dicho eso. Está, eso es lo que está por verse.、Ah. Eso es que, como usted. Sale, se distrae, ¿no? <risa> <risa> eso lo expliqué claramente. Que eso está por verse o y e diputado. Pero más allá de este punto específico que es muy importante, está sobre la mesa también el avanzar en otros ámbitos en acuerdo y convergencia opositora, político, social, electoral. Eso es algo que está ya en la yo, agenda. Este año. Yo creo que en la, en la agenda ya hay una serie de movilizaciones sociales, empezando por el 8 de marzo, que está este paro. Feminista, La mujer trabajadora, que la mujer trabajadora se está involucrada. Hay después una movilización del NOMA-FP. Está el paro de la CUT el 11 de abril, tengo entendido. Hay una c e r otras movilizaciones de、eh, pueblos originarios, pueblos mapuches. Reivindicación del agua. Reivindicaciones.、Eh, entre paréntesis, entre todo esto, el. El sábado que viene vamos a hacer、no、una actividad、eh, en homenaje a Gladys, en el cementerio general. Una romería. Una romería va a ser un pequeño acto político.、Uh -huh. las, eso es a las 11 de la mañana. Yo me imagino que a las 11 de la mañana. 10 de la mañana,、uh -huh. vamos a, a tener la información seguramente en esto.、Uh -huh. Eh, y ahí aprovecharé para decir algunas cosas también de estas que usted me está preguntando. Ya va a haber más claridad porque vamos a tener la primera semana legislativa. y espero que se aclaren algunas cosas. Estamos ahí v a m o s a e s t a r a las puertas ya de tener que cambiar la mesa de la Cámara. Ahora,、eh, no hay un plazo fijo para cambiar la mesa de la Cámara. O sea, ¿puede seguir la actual? Puede seguir la actual porque el, la, el plazo es. De los cuatro años, cuando se elige una mesa. Por acuerdo político, esos cuatro años se prorratean entre los diferentes partidos, un año cada uno. Pero no es obligación que ¿Sí? renuncie la mesa. ¿Sí? Podría no renunciar. Entonces, si hay mucho impas, esta mesa podría seguir para adelante. Todavía un tiempo. Bueno. Esa es una variante interesante, diputado, porque permite ver en el fondo. Cuáles son las posiciones de cada uno frente a los problemas importantes de, del país que van a estar en la、claro. agenda. Por ejemplo, usted ha hablado una reunión mañana de la nueva mayoría, de, lo, de, de los partidos de la ex-Nueva Mayoría, pero ¿está previsto que、eh, ya en el Parlamento se produzca una reunión entre los partidos de la ex-Nueva Mayoría con partidos del Frente Amplio? Yo creo que sí, pero va a depender mucho de lo que. Bueno, va a ser en el Parlamento la reunión de mañana. Ya. Ahora. Depende mucho de la voluntad de las partes. ¿Qué va a decir la democracia cristiana mañana o el Partido Radical? No lo sé. De eso depende mucho. Juan Chumilla le mandó un recado a la democracia cristiana. Pero eso lo puede hacer Juan Chumilla, no yo. ¿Quiere un recado interno? a h Un recado interno. Por eso lo digo, eso no lo puedo hacer yo. Eso. eso Buen Chumilla. No, yo creo que es importante que la opinión pública chilena、eh, tenga. Tenga luces n o después de este verano y del esfuerzo por despolitizar que se hace respecto de lo que viene. Cuando, cuando hablamos de reforma tributaria, estamos hablando de un retroceso muy significativo respecto de lo que fue el logro del gobierno del régimen que encabezó la presidenta Bachelet, en que se hizo una reforma tributaria progresiva: es decir, el que tiene más paga más. El. La reforma tributaria de Sebastián Piñera pretende, a través de lo que se llama la reintegración del sistema, pasarle mil millones de dólares al año, pues no es una vez, es al año, a los sectores más ricos del país. Y como contrapartida ofrece que eso se reembolse al gobierno por medio de、eh, mayor fiscalización del IVA, que es el impuesto más regresivo porque es el que pagan los pobres de Chile. Entonces, esa es la reforma agraria que plantea. No, reforma. Tributaria. La reforma tributaria que plantea, que plantea Sebastián Piñera. Entonces, ¿qué dice frente a eso la oposición? Ese es el punto y es un muy buen ejemplo para aprender. Por cierto, los sectores más avanzados de este país dicen no, pues esa reforma tributaria no es posible. Sin embargo, hay otros que parece que están dispuestos a aceptar que se vaya para atrás.、Claro. Y en todos los planos de la agenda legislativa. Y hoy día el Mercurio insiste que hay que aprovechar el momento, es o es lo que dice,、sí. le recomienda el Mercurio al gobierno. Aproveche el momento porque la oposición está desunida. Así es.、Eh, Pasemos, cambiemos de, de tema. Vamos a, bueno, tuvimos al embajador de Venezuela, a r e、eh, v a l o Méndez, de la República Bolivariana de Venezuela, y le preguntamos sobre los actos、eh, que se realizaron en, frente a su embajada, donde hubieron. Una situación bien particular respecto a、eh, gritos y consignas muy a n t i muy a favor digamos, de las la violaciones a los derechos humanos en Chile. Bueno, él, él se, se restó de, de contestarnos porque son hechos que suceden fuera de su embajada, por lo tanto no tiene、eh, posibilidades de, de dar una respuesta. Pero, ¿qué piensa el Partido Comunista respecto a esto que sucedió frente a la Embajada de Venezuela, donde se realizaron gritos que? Efectivamente、eh, ensalzaban la violación a los derechos humanos en Chile, la, se burlaban de los detenidos、eh, desaparecidos, de los ejecutados políticos y, y decían poco menos que era, eso había arrasado porque eran hueones, v es la, la expresión que, que la decían abiertamente. ¿Cómo reacciona el Partido c o m a n i s t a ante estos hechos que son tan tan complicados y graves? Claro, aquí hay una cuestión de fondo, de que el presidente de la República de Chile ha dicho que él. No reconoce el gobierno de Maduro, por lo tanto no reconoce a su embajador y reconoce a una embajadora de Guaidó. Entonces, lo que hace en el fondo es incitar a que se produzcan estos hechos de violencia contra la embajada de Venezuela en Chile,、eh, la cual tiene que ser debidamente resguardada por las fuerzas policiales, ¿m? pero en cualquier momento podría no sentirse la obligación de resguardarla porque no reconoce. o sea, no sea Yo no sé si las embajadas son parte del territorio a quien representan. ¿no? Claro. O sea, la embajada no se puede violar. entonces Pero si no reconoce al gobierno, ¿qué, qué, qué pasa con la embajada? Hay un, país, hay, países, hay un país, por lo menos, que entraron con violencia y la presidenta de la república tuvo que dar explicaciones. ¿Mm? Eh, entonces, eh, es como permitir, facilitar. De que se produzcan estos hechos de violencia. Y claro, hubo gente、eh, de la solidaridad con Venezuela que, ante esta dificultad que representa el hecho de que la autoridad chilena no reconoce、eh, al embajador, la potestad del embajador,、eh, entonces que fueron a, a la embajada, ¿no es cierto?, a, a, a ponerse a. A la defensa de, de cualquier asada, de cualquier cosa. Claro, y allí vino la parte opositora que venían a hacer oposición. Si vinieran a hacer oposición tranquilamente, con los gritos que se quiera, político, de carácter político, bueno, yo creo que a h no, no、claro. hay mucho que decir.、Po. Pero si van a agredir a las personas que están allí y las tratan como las trataron. Y sobre todo que mancillen la memoria de las víctimas de una real dictadura que fue la de Pinochet, que fue una dictadura de genocidio, con detenidos, desaparecidos, torturados, etc.、Eh, ya es una cosa distinta. ¿Ya? Ahora, de lo que nosotros sabemos, claro, hubo venezolanos involucrados, pero al parecer la voz cantante la llevaban chilenos en ese grupo. Y había ahí un, una persona que apareció en fotos, que apareció incluso en las redes sociales, y en algún medio de prensa. Que es, aparece en otras fotos con banderas de la UDI en actos de la UDI. Entonces, da la impresión que es un chileno, miembro de la UDI. La UDI ha dicho que no, que no tiene nada que ver, pero se va a saber. ¿sí? Se va a saber la verdad.、Eh, ahora, en esto, yo creo que tiene que esclarecer su conducta el gobierno. El gobierno ha invitado a Guaidó a Chile. No se sabe si va a venir o no. Ha conformado una nueva organización、eh, multilateral pro sur. pro sur que la conforma puro gobierno de derecha ¿eh? y casi todos sus presidentes son empresarios, entonces es una integración empresarial absolutamente. En Chile va a haber un congreso, me parece a mí, de, foro, democrático,、sí. foro democrático de todos los partidos de derecha y de ultraderecha del continente. Ahora en marzo, ¿eh? este mes. Está duro, ¿eh? Claro,、sí. Es decir, esta es una estrategia continental la que está llevando adelante Estados Unidos. Bueno, es mundial, p e r una estrategia mundial en que están determinando quiénes son sus enemigos, claramente. Allí d e n Rusia, China, Irán, en la India, Turquía, lo ponen.、Ahora. O sea, la, la, las mayores、ah. potencias del, del, del mundo、eh, l m a n d o Tienen a Venezuela, tienen a c u b a Nicaragua. Eh, yo creo que Uruguay también lo tienen por ahí raspando y México también. Y、eh, yo creo que、eh, ellos asumen que es una lucha frontal contra toda la, la izquierda latinoamericana y los movimientos y, y partidos progresistas. Y para eso e s t á n preparando, esos son estos movimientos y el presidente Piñera está jugado por eso. Está jugado por eso, ¿sí? Él ya no es presidente de todos los chilenos, es presidente de la derecha. ¿Pero、Todo、qué pretende Piñera,、derecha? diputado?、Eh, ¿Pretende adquirir una especie de liderazgo continental? ¿Pretende transformarse en un adalid de las fuerzas de la derecha mundial? ¿O es bueno, simplemente un pretexto para tener un mejor posicionamiento en Chile? Bueno, lo han presentado con, con un presidente de gran liderazgo, que fue a, a Cúcuta. Colombia. ¿eh? Ahora, yo creo que él s a e q u i v o c a v a también un poco lo han informado mal o Guaidó han pintado el mono de tal manera que ha engañado a muchos, que yo creo que ya se están desencantando. Porque Guaidó, de la manera que pintó el mono, como se lo ordenaron, subamos ya en qué es, que en Venezuela se iba a producir un levantamiento popular que iba a dividir a las fuerzas armadas. Y que lo que menos iba a pasar era o un golpe de Estado o una guerra civil. Y como eso no le resultó en el momento en que él se proclamó, entonces dijo: Bueno, venga la intervención norteamericana. Y usted escucha a venezolanos, y hay algunos venezolanos aquí que hablan con uno incluso en la calle. ¿eh? Y le dicen, le dicen: Diputado, pero no cree usted que ha llegado la hora de que intervenga Estados Unidos, porque tiene que defender. Los intereses de Venezuela, porque Rusia y China son los que están imponiendo esos intereses, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. a s e d e s、sí. le han metido eso en la cabeza? Claro. claro. ¿no?、Eh, y, y, y no se les ocurre pensar en lo que es manifiesto. Así que Estados Unidos ha dicho sus principales personeros que ellos quieren administrar la industria petrolera、eh, venezolana. Ya han embargado parte de la industria venezolana, venezolana han embolgado el financiamiento, como 30 mil millones de dólares, pero eso no lo miran. ¿no? Bueno, pero a Piñera le pintaron este mono, y él creyó que con esta segunda oportunidad, lo que se iba a producir era una cantidad impresionante de gente que iba a ir a la frontera y que iba a romper todas las barreras, iba a entrar y que las Fuerzas Armadas se iban a desintegrar en Venezuela y que venía el cambio de gobierno. Y él iba a llegar como héroe, aquí a Chile. Pero basta ver la cara de Piñera y de otros próceres que ahí estaban, en las fotos que llegaron, cuando ya se vio de que no había ni tal、eh, magnitud de gente empujando, sino que eran guarimberos los que estaban en la frontera. Y él hoy día hace una declaración diciendo: hay algunos que celebran en Chile que hayan quemado la ayuda humanitaria. Bueno, primero él es un presidente en desacato respecto de la normativa de las Naciones Unidas, porque la ayuda humanitaria solo la puede entregar la s n a c i o n e s Unida sin s militares, sin políticos, etc. ¿No? Tiene que ser neutral la entrega de la ayuda humanitaria y por petición del país que la pide. Y resulta que Venezuela está entrando ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas, que entrega el Vaticano, que entrega China, que entrega Rusia y que están empezando a entregar otros países. Latinoamericano. Y la Unión Europea. Y la Unión Europea. Entonces, esta invención de meter esta ayuda humanitaria, h a c í a la fuerza, por force, p era para, para, para eso, para crear el caos dentro de Venezuela. ¿No? Entonces,、eh, el presidente de la República, primero, está en desacato en relación a esa normativa de las Naciones Unidas. Y además se le perdió un millón de dólares. Porque él dijo que había llevado una ayuda humanitaria propia. Sí, yo no sé cuánto. Y que nadie、gastó. sabe dónde está, ¿no? Yo no sé cuál, claro, cuánto gastó en el vuelo para allá. Y además que ese acto, que lo propició otro empresario, empresario inglés, fue entre puros empresarios. No c o c e u empresario. Quiero juntar 100 millones de dólares. Yo dije, chuta, juntar 100 millones de dólares. Y resulta que juntaron, no alcanzaron a juntar. r c o m o 20 millones? millones. No, dos millones. ¿Dos millones? Dos millones. Y gastaron 1.800 millones en p u r o f u n c i o n a r i o Dos millones. Y h a b í a otras ayudas que iban a llegar, pero no llegaron. Ahí puede estar el millón de. Porque d i c e porque Piñera, si ha entregado un millón, era así la cosa.、Claro. Pero no lo va a entregar, pues ni tonto. Pues. Ahora, diputado, entre los periodistas se comentó que cuando viajó Piñera tenía que regresar. Obvio. Y cuando viajó, se habló la pauta de prensa cuando volviera. Y había un diseño inicial, y al final volvió, nadie supo a qué hora llegó, a dónde se fue, y tiene que ver con lo que usted está diciendo. No, el diseño era e s e llegar como héroe aquí a Chile. ¿eh? Pero llegó,、no llegó, se, llegó eh. con la cola entre las piernas, eso es. Entonces ahora está desesperado, buscando salir, y por eso está convirtiendo a Chile en una especie de, de polvorín de, de ideas ultraderechistas. Sí, claro. Eso es. Presidente, pa, cambiando de tema, porque、no、los temas son los mismos, ¿no? si、estamos.、Eh, hay movilizaciones anunciadas para estas semanas. El 8 de marzo hay una marcha feminista bastante importante. El 7 y 8 de marzo ha anunciado una huelga general、eh, de, desde la CUT. t c o El 11 de abril. ¿La cambiaron un p o q u i t n e l 7 y el 8 aquí? El 7 hay un. La CUT organiza una、ah. serie de seminarios sobre la mujer trabajadora. Ya, y el 8 es la huelga general feminista. El productor me puso aquí con. Vamos a aclarar. Sus vacaciones le p i d e n estar informados. ¿eh? Bueno, pero aquí yo soy creyente de las pautas. <ríe> bueno, bueno, hay manifestaciones importantes que están planteadas. Usted planteó lo del el, el acto que va a tener el Partido Comunista en la. Cementerio General el próximo sábado 9, pero la CUTA tiene planteado también actividades y también están planteadas la, la movilización de las mujeres. Hay una cantidad de actividades, entre ellos, la ministra actual de, de la mujer、eh, criticó fuertemente la, la movilización de las mujeres diciendo que no eran lo, lo, lo que había que hacer porque no había ninguna necesidad de movilizarse por los temas feministas, había que movilizarse por otras cosas. Bueno, es una movilización que hay a nivel mundial, no es solo de Chile. n ¿eh? o Eh, nosotros, como partido, la estamos apoyando. Sin... ¿La apoyamos no? No s o m o r g a n i z a d o r e s o r g a n i z a d o r e s pero la apoyamos. Y se está contribuyendo, indudablemente. Las compañeras que, que, que están en el movimiento feminista están contribuyendo el partido le está dando todo su, su apoyo. Y hemos llamado al partido a participar también. Pero eso es. Ahora la ministra. No sé, por、pues、la ministra que no resuelve los problemas de las mujeres a fondo, se opone a que las mujeres hagan una movilización por sus derechos.、Eh, vi que la ministra del transporte se queja que los taxistas, dice que la a c o s a n que la persiguen a cada rato, que no la dejan dormir, poco menos,、eh, por, por el tema de las plataformas Digital. digitales que. Los taxistas con razón están pidiendo. Entonces dice la ministra una cosa muy divertida: dice, bueno, dice, nosotros podemos proponer el tipo de plataforma, pero para eso tenemos que estar de acuerdo con los taxistas y no nos hemos podido poner en acuerdo. Pero, o c ó m o ¿Pero por qué no le ha propuesto la plataforma? Y aprovechar que se está discutiendo la ley sobre las plataformas en el Congreso y aprobar esta plataforma a los taxistas. Porque sea v a regular la plataforma de Uber, en lo que no t a b í a entendido, se va a regular.、Eh, bueno, pero ahora en las declaraciones de los ministros y ministras se está viendo un formato comunicacional que puede que siga el gobierno este mes de marzo, porque hay como 8 o 9 movilizaciones nacionales y, y están repitiendo dos cosas. Primero, que la las movilizaciones son para atacar a Sebastián Piñera. Lo cual uno ve las reivindicaciones los contenidos de las movilizaciones. Nada,、no, a está por atacar.、Claro. A y lo segundo se que dicen ataca, es se que. Ataca solo. Y que、no、el s o l Y e l d e r o Y lo segundo que dicen, que algo bueno, ya tradicional, formato comunicacional de, de la derecha, algunos medios, es que、eh, las movilizaciones, incluso lo explicó i t la ministra Isabel Plá de la Mujer, que las movilizaciones n o van a la centralidad de las soluciones. Las dos cosas, si uno los, lee los contenidos, las reivindicaciones que se están planteando, el movimiento, la marcha que va a haber nomás FP, la huelga general feminista, el día del Mundial del Agua, que sea reivindicar el uso público y la nacionalización del agua, etc., no, no solo hay cuestionamiento a las políticas que se han seguido, sino que hay propuestas bien específicas, algunas incluso que se han planteado a nivel legislativo. Pero señalaba eso de, de que se está repitiendo ese formato con esos dos tipos de declaraciones de parte del gobierno. Así v a a ser. Vamos a. ¿Algo? Una última reflexión, no, Yo creo que este mes de marzo va a, va a clarificar un poco posiciones, porque esto que tú cuentas de, de la actitud del gobierno está revelando su indefinición respecto de cómo hacer avanzar su agenda legislativa. Y se debate entre seguir con este protagonismo de Piñera en una causa perdida e intentar tomar la iniciativa en sus medidas de echar atrás las reformas que el país había logrado. Y por otro lado, tenemos que la oposición o los partidos que se declaran de oposición van a tener que hacer también un proceso de reflexión. O sea, los metieron demasiado a los partidos de oposición en lo que en ese momento、eh, le convenía a Piñera. Que era provocar polarización respecto de Venezuela. ¿no? Y entonces tuvimos una oposición que se dividió respecto de un problema muy importante, pero que es externo. Y eso en detrimento de、eh, la reflexión sobre los problemas importantes de Chile que tienen que ser resueltos ahora. Entonces, eso está por resolverse probablemente durante las primeras semanas de este mes de marzo que comienza. Porque se va a plantear una agenda y sobre esa agenda hay que tomar posición. Creo que eso es lo que va a caracterizar estos primeros finteos del, del nuevo año político. Creo que algunos partidos llegan a este momento con mucha claridad y otros buscando esa claridad. ¿no? Si uno lee las declaraciones de distintos partidos de la oposición, se da cuenta de que hay una oscilación que no. No, no refleja claramente cuáles son sus intenciones políticas para este año todavía. Y eso es lo que vamos a tener que seguir comentando, seguramente,、no. en este programa. No, ¿Ya no, ya lo dijo lo que tenía que decir? A decir a estar a t e n t o yo creo que este mes va a ser muy gravitante el movimiento social. Está claro que va, va a gravitar mucho en el escenario político. Presidente, e una r e f l e x i ó n final? Saludar de nuevo a l o s auditoras y a los auditores. Fue una enchada media. r a r la me... s u y a f u e n a Espero la que、no、media... lo hayan echado de menos. Sí, lo、no, echa... no、echaron me... de menos, de, de, de, está claro. ¿Ah? Yo le, le decía que esta fue una enchada rara la suya, y e día como que entró así. De... No, porque é、pues、usted ni me miró aquí. No,、sabe? pues sí,、si si、está, estábamos tratando de esta cuestión f u n c i o n a r Bueno, llegamos al final entonces. Sí, llegamos al final. Ya. La próxima semana será que en el mismo horario. Ya no se pierde nuevamente de domingo a domingo sin restricción, porque la actividad comienza plenamente y ya estamos en pleno desarrollo. Con lo que comienza, es, es el comienzo para nosotros del año 2019, ahora, ¿verdad? O sea, antes no, como que estaba terminando el 2018, ahora comienza el 2019. Nos vamos, hasta la próxima semana en este mismo horario.